Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los presentes. Eh, quiero agradecer también a la gente del Espacio de yegra que bueno, que me llamara para pa estar aquí y hablar. La verdad es que en otras ocasiones, el propio usted, recuerdo una vez que me, bueno, que me comentó bueno para una actividad que todavía no me hicieron, la posibilidad de estar, y la verdad es que no lo veía. Yo ¿no? eh, hay cosas que si no tengo interés en ellas, pues inmediatamente digo que no, busca a otra persona, Eh, no por ser antisocial sino porque eh, tengo la cabeza bastante ocupada en determinadas cuestiones y prefiero descentrarme de ellas ya me lleven bastante tiempo aparte de que a lo mejor hay temas que en realidad y dígolo con todo el respeto porque bueno, porque siempre se agradece que, que piensen en uno eh, que a lo mejor a mí no me, no me interesa en gota y, y no quiero entrar en esas, en esas cosas el título de la charla Siempre... Bueno, y un problema esto de los títulos, ¿no? Porque al final todos tienen el mismo área de familia Y entonces la gente piensa que voy a decir lo mismo que digo siempre Y como en este caso llevo unos cuantos años en, sin hablar nada de esta, de esta cuestión Pues eh, cometí el mismo error que el de la segunda parte del título, ¿no? Hay una parte que lleva a que te llevan esas piedras Es el título de un diálogo político, de cálter adoctrinador de José María Toral. José María Toral fue un comunista, eh, fue dirigente del Sindicato Único de Mineros, que para los que no lo sepáis, eh, porque bueno, son hay otros sindicatos más más conocidos como pueden ser el SOMA o la CNT, eh, fue un intento, digamos, en el ámbito de la minería, de bueno, de, de confrontación, de intentar ocupar el espacio del SOMA, ¿no? Y ahí con, con, no iba a decir confluyeron. Esto de la confluencia ya tiene unas connotaciones peligrosas. Eh, pero digamos que ahí había gente que venía del anarquismo, la CNT digamos, no tenía mucha actividad dentro de la minería, y gente que venía, digamos, en realidad venían del SOE, porque los comunistas son una extisión del SOE, primero terceristas, ¿no? la, la adhesión. Eh, a la tercera internacional y después ya cuando se formen ya como Partido Comunista de España la sección de la tercera internacional y entonces en este sindicato único de mineros pues confluye esta siente además de otros no José María Toral fue dirigente de, del SUM y también fue eh, un miembro muy activo eh, pues del Partido Comunista de España ¿no? eh, cuando publica este diálogo político adoctrinador y en el año 1927 y en la dictadura de Primo de Rivera Y tanto anarquistas como comunistas están en la clandestinidad, están perseguidos. No y es lo mismo que pasa con Soma, que tiene ahí una relación muy especial eh, con, la, con el dictador Primo de Rivera. Y entonces tiene significado en el sentido de que el órgano donde se publica este diálogo en Asturiano oye un periódico publicado en Madrid, que era La Antorcha, un medio clandestino. Eh, de poca tirada difícil circulación porque ya era secuestrado y era perseguido la, la venta la, la divulgación lo que pasa es que la mayor parte de la gente de, del partido comunista de españa que eran muy bueno decenes o, o, o, o ciento y pico personas en aquellos años 20 pocos más no, no me atrevo a decir una, una cifra eh, el gran componente era de asturianos y de y de vascos. ¿Eso qué hacía Que, que las informaciones sobre Asturias, a pesar de ser un órgano estatal, la antorcha, eh, hieren muy grandes dentro del espacio del periódico. ¿Y eso que permitió también? Pues que aunque fuera un órgano de cálter estatal, pues que un señor como José mío Toral, que también escribía en castellano, eh, pudiera publicar con muchas errates y con muchas faltes que... y es posible que fueran más de, de quien componía el periódico que del manuscrito original que pudiera publicar ese ideal <coughs> en asturiano ¿no? eh, los textos en asturiano son marginales en la prensa obrera pero eso no lleva una excepción ¿no? eh, los textos en asturiano son marginales en cualquier tipo de prensa eh, muchas veces se faen comparativas y yo creo que los comparativos son engañosos primero porque para hacer una comparativa tienes que tener los mismos ítems para que sea una comparativa razonable y razonada y entonces claro eh, venimos de un, de un momento no ahora en este siglo no sino más tiempo para atrás donde realmente la dictadura que se conocía eh, y era de personas digamos que no tenían nada que ver con el minuto obrero no eh, conclusión conclusión inexacta y el minuto obrero nunca eh, tuvo nada escrito en asturiano eh, y entonces eh, pasó del tema no era una conclusión que hubo gente que se llevó que se atrevió a hacer yo recuerdo un par de autores, uno Ignacio Llope eh, tiene un artículo sobre el ensayo en asturiano, donde decía que el internacionalismo ya era responsable de que eso no pasara claro, cuando escribió Ignacio Llope eso o este diálogo que publicó primero García Arias en la antología de prosabable o olvidólo o no dio atención o no lo conocía, ¿no? Eh, y entonces Y bueno, una conclusión digamos, muy desafortunada Digo que llevaba años sin hablar de esta cuestión Por deyes cosas ¿no? yo, ¿Cómo llegué a este tema? Siempre bueno, hay una cuestión de biografía personal Y yo creo que lo primero que tengo que contar es cómo llegué yo al tema del asturiano digamos, Al tema del asturiano a, a, Yo creo que no a tanto a la identidad lingüística Sino a la conciencia lingüística ¿no? Son dos cosas distintas Y yo creo que llegué no desde la identidad de clase, sino desde la conciencia de clase. Yo llegué al asturiano a través de eso, a través de la conciencia de clase. No a través de una conciencia nacional, ni de, ni de una cuestión culturalista, sino de la conciencia de clase. ¿no? Y, yo, y de hecho yo como como historiador, eh, con, bueno, con matices podríamos decir que yo soy seguidor del materialismo histórico, y el enfoque que yo doy a esta cuestión... va desde ese enfoque historiográfico, pero también desde el mío propio pensamiento y, eh, digamos, con esa conciencia de clase viva, ¿no? Y entonces, yo soy responsable también, a lo mejor, de ese subtítulo de, de la charla, ¿no? De siguiendo los huelgues de los discursos lingüísticos del movimiento obrero y, al final, eh, y también de lo que escribí cuanta ya, y al final pensamos que yo una charla sobre el asturiano, ¿no? Y, en realidad, mmm, ya es posible que sea... Asina, pero en realidad yo lo que busco no es tanto estudiar el asturiano, eh, yo lo que busco es conocer cómo funciona la sociedad asturiana en tiempo contemporáneo, que yo, bueno, yo soy, eh, digamos, la especialidad mía o, el, o la mía preferencia en la historia contemporánea asturiana, y cómo se articula la sociedad, cómo funciona, cómo interacciona, y la cuestión de la dominación dentro de la sociedad asturiana. y entonces yo no estudio el asturiano o yo no quiero estudiar el asturiano sino yo quiero estudiar cómo la dominación de clase existente en Asturias se manifiesta a través, en este caso, del componente lingüístico dígalo porque yo soy responsable también en, en que se pueda tener esa apreciación pero eh, digamos que el, la a seguir desde ese silencio, digamos, de escritura eh, tiene que ver con eso Eh, con cambiar ese enfoque que a lo mejor venía de yo creo que en el caso del folleto de, de publicado por la TN Obrero que fue lo primero que publiqué de esto eso fue un trabajo de universidad que gracias a Rubén Vega y a la TN Obrero de Decisión pues eh, tuvo forma escrita ¿no? eh, yo creo que era parte de la mi historia militante ¿no? hay una historia digamos académica y después hay una historia militante y la historia militante pues hay que la respetar pero bueno, no hay una historia académica y ahí también, no voy a entrar en ese discutimio digamos que muchas veces la historia militante va más como fonte que no como estudio historiográfico y entonces yo, ese proyecto de Teneo, entiéndolo más como las fontes, las cosas que hay ahí no eh, con ese futuro militante decir, oye, hay una gente que dice que por culpa del internacionalismo el mundo pasa de este tema, que no hay nada en Asturiano digo yo, no, no, yo con desde la conciencia lingüística y desde la conciencia de clase digo, no, no, eso yo es mentira en el movimiento obrero hubo asturiano marginal como en el resto de la sociedad asturiana porque también eso hay que lo entender en el movimiento obrero no llega un casi estanco, hermético impermeable hay gente que tiene esa idea, Tobía, yo creo que por una cuestión de empatía para con el movimiento obrero y para con las ideas de clase y para con el ideario de defensa de los derechos de, de los trabajadores Pero en realidad falla, ¿no? Falla. En realidad, el mundo obrero no oye un ente ahí suprayunar, sino que está en la tierra y ve mediatizado, influenciado por el resto de actores de la sociedad. Que eso ya es complicado también, pues bueno, analizarlo descentralizarlo y sacar conclusiones en base a eso. Después de tú, yo en el mismo tiempo, pongamos, no, no recuerdo, ya voy para y, y muchas veces siempre se dice que los son los de las fechas, ¿no? Las fechas está bien tenerles para... para contextualizar y tal, pero eso de memorizales, para pa eso ya tenemos otras publicaciones, ¿no? Y entonces no quiero fallar mucho en fechas tampoco, pero yo recuerdo que el tener no sé estaría en cuarto de carrera o en quinto de carrera de historia. y después de la publicación que el año 2004 yo ya seguí escribiendo, ¿no? digamos que me motivó esa publicación, tú eres un estudiante, eh, la tenue decisión con la que yo no tenía ningún tipo de relación decide apostar por ti, eh, un profesor también, tal, no sé qué, pues eh, motive y sigues eh, dando eh, suelta pues, a esas inquietudes que tienes, ¿no? Y en el, en el mismo tiempo, eh, lo que hice en aquel folleto y era el primer tercio del siglo XX, y digo yo, bueno, si el movimiento obrero empieza en el siglo XIX, en el caso asturiano, eh, pues vamos a ver qué pasa en el siglo XIX, no, no puedes obviarlo, tal. Y entonces, eh, de seguido, puseme con esa cuestión. Eso fue lo que fue publicado eh, y que ganó el premio Fierro Botas, que comentaba Schurde, ¿no? De, el premio de Firrobotas falló en el 2008 publicó en el 2009, pero en realidad esas dos publicaciones son seguíes lo que pasa es que también eh, yo cuando presenté el fillete pues bueno, además de que hice una montaña de presentaciones en espacios también muy distintos también fallé con mucha gente eh, y ahí cosas, apunté estudios que veían al, al primer trabajo, y entonces yo también fui modulando eh, rectificando Y, y viendo a mirar también otras, otras fuentes y otros y otros análisis ¿no? porque también con eso de ser deudor del materialismo histórico y es posible que no lo conocáis pero hay un autor que se llama Pierre Vilar y un autor también deudor del materialismo histórico que él defendía la, la historia como una ciencia en construcción y yo soy seguidor de esa idea ¿no? eh, yo podría venir aquí y resumir vos esas dos publicaciones pero eso para mí no tiene interés ningún más por dos cosas Primero, porque me caciaría bastante y entonces diría la propuesta que no. Y segundo, porque en estos años de silencio, digamos, eh, editorial, eh, en realidad no tuve parado. Tienes que ganarte la vida, tienes publiqué otras cosas, eh, bueno, eh, uno tiene esos vicios, esos inquietudes, eh, hay que salir, hay, hay que disfrutar de la vida, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero sigues con ello, ¿no? Aunque no, aunque no publiques nada, sigues con esa, con esa idea. Yo he verdad que nunca ha publicado, pero hubo dos cosas posteriores publicaciones. Una fue el seminario Lingua Clase y Sociedad que entamé en junto con los profesores Rubén Vega y Julio Viejo. Fue un seminario dentro del ámbito universitario. De ese seminario publicaron les artes. La única ponencia que no se publicó fue la mía. Eh, por decisión eh, propia, en el sentido de que yo ya estaba en ese proceso, de, digamos, de, que, de separación con lo que yo publicara. ¿no? Y entonces, bueno, la publicación de los artes tiene los ritmos y no pone estas paralizadas porque uno de los editores eh, quiera publicar las oponencias. Sí. Dice, Hay que seguir y publicar los artes y bueno ya se publicaría cuando fuera menester. En ese seminario eh, hubo una parte asturiana. Eh, bueno, donde estaba gente como Francisco Erice, que ya es profesor de la universidad Nomi González, que venía de filología lo que se buscaba ayer en historiadores y filólogos pactar estas mismas cuestiones que yo trataba en esos trabajos eh, estaba Faustino Zapico que está allá al fondo eh, Pablo San Martín y después había gente de, de Euskadi de Galicia y de Cataluña no por hacer una comparativa, sino también porque al final eh, aunque tuviéramos un deseo de pensar en una... No sé decir, en una concepción de Asturias determinada autónoma, eh, mueve este dende va mucho tiempo en un entorno administrativo, político y social que trasciende en las fronteras asturianas. Y hay que analizar también, no comparando, sino cómo puede eh, influenciar en el ámbito asturiano lo que pasa en otros territorios. Y eso llega es claro en el sentido de que, de que si hay influencia, eh, los catalanes, los catalanes quiero decir, los. soberanistas catalanes, independentistas, racionalistas, nacionalistas, etcétera, etcétera, eh, ya fueron protagonistas de la prensa madrilana eh, y de la prensa asturiana, de cuanta ya, ¿no? Y bueno, son cosas que tienen esas repercusiones, no podemos, o sea, yo no creo que se pueda pensar que si tú tienes un bombardeo mediático día en día, en la prensa diaria, en la prensa comercial... pero también la prensa obrera sobre lo que pasa en otros territorios del estado eh, no podemos ser inmunes a eso una cuestión ya que no podemos hacer determinadas comparativas porque no tenemos tenemos elementos que en otros territorios sí tienen y entonces ahí la comparativa fallaría y otro ya pensar que bueno que como estás en Asturias pues lo que pasa en el resto del estado pues es que no te afecta lo más mínimo no bueno hay gente que tiene esa visión y que la confunde o la tracamundia con lo que ya es tener una visión asturiana puedes tener una visión asturiana Historiográfica, ¿no? Quiero decir, quiero eh, hay historiadores, pongamos Enrique Mora de ellos, que piensan que el estudio de la historia asturiana lleva a yumar la historia española. Y hay otra gente que hacemos eh, historia asturiana eh, no como subsidiaria de nada, ¿no? sino porque queremos conocer la sociedad asturiana. Punto. Eso puede implicar o, determinadas cuestiones políticas o no. En ese tiempo de. digamos de silencio editorial hubo otras cosas que hice que no tenían nada que ver con esto pero hay una en concreto que si sí quiero hablar de ella porque fue en un curso de la UABRA que dirigía Rubén Vega también eh, tengo que reconocer que soy en ella medida pues deudor no voy a decir discípulo porque tocamos periodos históricos eh, distintos pero sí deudor del profesor Rubén Vega que fue gran animador de proyectos alrededor del movimiento obrero, ¿no? Ahí también tuvo Faustino, si no me engaño, si no me falla la memoria, y yo en aquel curso de la UAB yo hablaba de políticas culturales en Asturias, pero en Asturias del 75 para acá, ¿no? Recuerdo que había un militante de izquierda asturiana en, en el grupo de Siente que estaba ahí que en la conclusión de lo que yo decía decía que, que yo tenía que eso era un seminario de formación. a la gente del, del asturianismo yo estudiaba el papel de la intelectualidad asturiana en los discursos culturales de la Asturias contemporánea ¿por qué? porque eh, podría decir, no, voy a estudiar el examen de Tristastur. y me parece muy respetable que haya y hay personas, hay una persona en concreto que hizo algo sobre el ensamio de Tristastur y eso no, o sea, a mí no me crea ningún problema que una persona estudie eso, ¿no? Pero a mí me parece más interesante para conocer la sociedad asturiana quién son los actores que marcaron determinadas pautas. ¿no? Si yo estudio en los años 80 eh, o los años 70, abúltame más interesante para mí, eh, esto digo discrepo digo, de las inquietudes mías, eh, prefiero estudiar eh, lo que decía Juan Cueto. Eh, intelectual orgánico del establishment, que lo que podría decir un señor que escribía en la revista de la Giu, ¿no? porque la revista de la Giu venía a un ámbito concreto, politizado, ideologizado y no tenía trascendencia en el conjunto de la sociedad asturiana. ¿no? Por eso digo que yo lo que estudio en realidad es cómo la dominación y cómo se manifiesta. Falando de, de silencio, pues claro, yo en estos años llegué eh, más. Topé datos nuevos alrededor de esta cuestión. Eh, también creo que tengo otras perspectivas teóricas en esta charla. Digamos que Yo siempre digo que es divulgativa, pero suelo fracasar en estas cuestiones. Y entonces ya hice la promesa de que no me voy a hablar de cuestiones de historiografía aquí para pa que no me odiéis. ¿De acuerdo? Eh, pero sí quería comentar pues de un autor, que es Perry Anderson, un poco la, la idea que tengo yo no, ahora mismo. él y un autor también del, de la Escuela del Meteorismo Histórico, pero en una obra que tiene, que ya el Estado absolutista, porque claro, a, hay dos vías, ¿no? Hay dos vías, hay la, el estudio de muy obrero por el las muy etcétera, etcétera, que me parece muy válido, muy interesante y necesario, y después un señor como Perry Anderson, que lo que estudiaba ayer era el Estado absolutista. Él ya era un marxista, pero él lo que estudiaba ayer era el Estado absolutista. Muchas veces perdemos esa noción de la realidad, ¿no? también, eh, digamos como inquietud intelectual ¿no? y él en ese, en esa obra tiene una frase, voy, voy a ella porque no, no sé estas cosas de memoria decía un materialismo cegato pal color que en un estimar el espectro verdadero y mayuroso de las diversas totalidades sociales dentro del mismo arco temporal de la historia eso lo que se convierte en un idealismo perverso cuando estudies una cuestión como esta Lo más fácil, ya, con, si tienes determinadas inquietudes y determinadas ideas políticas, a que acabes haciendo historia militante eh, y haciendo bastante de historia ideal. Y eso y todo lo contrario del materialismo histórico. Entonces, también, eh, yo recuerdo que cuando presentábamos con la gente de la de Decisiones y folleto eh, claro, muchas veces, en según qué ámbitos, la gente esperaba, digamos, un rollo de... de fuerza pues, de decir, oye, sí, el movimiento obrero un el asturiano eh, hay que destramar el, el ámbito oral de, del ámbito escrito, ¿no? claro, la condición que tengo yo ahora y es decir sí, un el asturiano, pero ¿de qué manera? ¿de qué manera? porque a lo mejor acabamos pensando que son los mismos eh, como tal la grabadora, no voy a decir ningún cadamento pero los mismos que los reaccionarios que escribían en asturiano, ¿no? y a lo mejor si alguien viene con la gente de tener ese rollo de bueno, salir aquí con un vigor eh, mineralizante ¿no? como decían aquellos dibujos animados, eh, pues creo que no va a ser asena acabo la introducción y comento vos, las dos partes son de, de las que voy a hablar ¿no? hay una que de los datos nuevos de, de estos años, que es ahí una fase que nunca, que nunca acaba Una fase que nunca acaba, pero que uno, eh, por muy perfeccionista que sea, tiene que decir en un momento de que tiene que acabar esa fase de, de recogida de datos. Yo todavía no estoy en esa fase, sigo una fase del perfeccionismo y de decir quiero llegar a, a todo. Y después, el, el tercer bloque final, después de la introducción y después de estos, de, de, de estos datos nuevos, pues son las líneas en las que yo creo, o por lo menos en las que yo quiero desenvolver y si alguien se animara a hacer esto es que yo creo que habría que afondar. Es decir, y una una guía de trabajo para mí y creo que tendría que ser también un repertorio de necesidades para las personas con distintas perspectivas que se quisieran que quisieran, vamos, eh afondar en esta cuestión. Datos nuevos. gente que mitinear a asturiano. Hay que tener en cuenta, yo creo, una cosa que ye que ye muy fácil que una persona falo de Asturias. que no sepa nada de asturiano, por los motivos que sean, si está aquí sentado a la meubera o aquí enfrente, que me entiendan sin problema ningún. Y entonces eso, no hay un dato menor, porque si estuviéramos hablando del euskera, o del galés, o del gaélico irlandés, o del bretón, a pesar de que la, la cuestión de la intercompresión no hay un criterio científico para decidir lo que yo digo y que no está claro que eso rescamplaría mucho más que yo hablando Asturiano en Asturias por lo menos en el periodo que yo estudio recuerdo que en este siglo eh, Yoixabel Álvarez Yoix Texuca, profesor de hermenéutica, de hermenéutica en el Museo de Ubieu, en una charla que yo creo que era de Sandu Fernández sobre Nietzsche Eduardo eh, Fernández, eh, bueno, él hizo la tesis doctoral sobre Nietzsche y tiene un cuadernín traducido al asturiano que es Nietzsche contra Wagner. Y entonces dio la charla sobre ese tema y entonces acercose una alumna de Yushabel Álvarez diciendo, y vamos, que estaba, eh, sabes, como si fuera una marcionada ¿no? Lo de Eduardo Fernández, no, estoy hablando en asturiano en el ámbito académico y ya sobre Nietzsche, pues ya, bueno, mi madre, eh, pero ella lo que decía es que es la primera vez que oigo esto. Claro. En ese, en ese mismo tiempo fue cuando Yushabel y yo eh, conocímonos en persona y Yushabel llegó a escribir eh, del encuentro que tuvo conmigo hablando de, de estas cuestiones de que lo que no me daba crédito ya es como una persona de Campo de Mundial, podía estar hablando de cuestiones de historia y de filosofía en asturiano un alumno, no una persona de la edad de él o de la edad de Xandro que me sacó unos cuantos añinos ¿no? quiero decir que esto a lo mejor pues puede pasar ¿no? que una persona ahora mismo pues que el no sea una marcionada para él pero en los años 30, en los años 20 o en el siglo XIX eh, no había problema y eso qué, qué dificultades trae que como en un rescampla eh, ye fácil y esto ye especulación pura y dura de que no un necesario eh, reflexialo reflexialo en la prensa obrera quiero decir que uno de los tuyos de un mitin eh, en el lugar de la nueva Y que él falen asturiano, porque él es el único que sabe falar pues eso no se refleja. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna controversia alrededor con la gente militante que acudió a ese mitin. Y después hay otra cosa, que los crónicas que tenemos de esos mitinos sean personas que fueran eh, militantes de base, o fueran cuadros, o fueran dirigentes, eh, lleguen con intermediarios. o sea, quien fae la crónica de ese si meeting no recuelle las palabras o sea, no hay una grabadora como hay aquí ahora. no, no. cuenta lo que llegó y cuentan las palabras de él, que en este caso, en la prensa obrera, estamos hablando de una persona que lleva llama Manuel Vigil Montoto del que voy a hablar más para ¿no? porque hay una persona a señalar el caso es que yo cuando escribía hay años de esto, yo nunca diera con ningún testimonio donde se falara de que un dirigente obrero eh, usar al asturiano para dar un mitin alrededor de cuestiones digamos, políticos sindicales mm, muchas veces no sabes cómo vas a llegar a determinados datos, ¿no? y por eso también, eh, si nada más mirar a la prensa obrera, yo tendría también un déficit en la investigación yendo a artículos de Leopoldo Alas Clarín eh, Leopoldo Alas tiene una crónica de uno de los primeros, si no en el primero que hubo en esta ciudad a fin de eh, pues, no sé, 1892 o 91, 91 1891. en un artículo publicado en Madrid claro, la recepción que podía tener eso aquí pues también eso hay que lo estudiar ¿eh? ¿cuál hay en la recepción? ¿a quién se dirigen determinados textos? y ¿cuál hay en la circulación de ellos? y entonces Y era, el fue una crónica, ¿no? Eh, tratado de tres cuestiones, fue una crónica de decir primitin que él acude, ¿no? Eh, y era un fecho, digamos, novedoso, ¿no? De que el socialismo llegaba a Asturias y ya estaba organizándose, ¿no? Y entonces, y era una intervención sobre la cuestión de la mujer. Hay un gran pensador, digamos, eh, gran pensador en el sentido, dentro del ámbito obrero, que es Bebel, que tiene un libro un gibril sobre la cuestión de la mujer. que fue la gran influencia para tratar estos los temas de género en el movimiento obrero y entonces eh, tenemos a un señor que se llama Perfecto García conocido como El Federal porque también mucha de esta gente viene de, de, esa, de esa línea política del, del republicanismo federal y entonces las es que falla lo que dice a cuenta de las prostitutes eh, el compañero Perfecto vienen en cursiva en Asturiano Viene en cursivo y en asturiano porque son las palabras dichas por perfecto. Lo que lo que dice clarín, dice en castellano, claro. Pero lo que dice perfecto viene en cursivo y en asturiano. ¿no? De hecho, calificaba a las prostitutas como las mujeres en sinvergüenza. No, era una de las calificaciones que, que tenía. Claro, eh, perfecto García, el federal, sal muchas veces en la prensa obrera. Pero en la prensa obrera nunca se fue referencia a que ese señor usara el asturiano para hablar de cuestiones eh, políticas, sindicales o de, o de otra manera. De hecho, uno de los grandes nombres del socialismo asturiano eh, en nobres fechas décadas después eh, calificaba de un viejín monachón y venerable ¿no? digamos por ese magnetismo que, que tenía. Él ya era miembro de una sociedad de resistencia de zapateros. Eh, el tema de los zapateros y de los tipógrafos, no hay un detalle menor para también explicar determinadas cuestiones, y en muchos actos del 1 de mayo participaba, ¿no? pero la única referencia y está de Clarín. Ahí yo planteo una cosa, ¿no? para que penséis sobre ella, una cosa que hacemos los historiadores y es claro, la crítica textual. ¿Qué pasa con Clarín? Si Clarín en la regenta fala de un funeral y Paloma Auría tiene un artículo que dice Ese entierro que sale en la regenta y el entierro de un masón republicano que a Ríos que aceptamos ese testimonio de Clarín, ¿por qué no vamos a aceptar el testimonio de que perfecto falara en asturiano? Eh, ¿Cuál hiera la enmienda? ¿La enmienda que hiera? ¿Por lo que fue el asturiano? ¿La posibilidad? ¿O a Clarín? ¿A Clarín en este artículo? artículo a Clarín en toda la obra? ¿A Clarín según qué fases? Porque además la crónica que fue Clarín hiera eh, benevolente con las diferencias que tiene respecto del socialismo, pero lleva lente tanto para cómo se exponen las ideas como para el propio perfecto. O sea, no llega una crónica dañina contra él, no está haciendo risión de que no, no. Él pone en cursiva y en asturiano lo que dice perfecto, pero no hay ninguna referencia respecto del código lingüístico que usa. Un militador importante, pero también importante cómo los activistas puedan usar. Eh, el asturiano claro, eh, no tenemos grabadores y yo lo de la Ouija, la verdad que no lo gasto y entonces y he complicado, ¿no? y he complicado, y determinadas grabaciones que pueda haber de radio, pongamos en los años 30 donde la radio ya tiene un papel importante y dígolo por Belarmino Tomás, ¿no? del que la prensa derechista pues, bueno, llamaba lo aldeano y tal, y, y hay testimonios de siente cercano a él que, que deciden que tenía esos dos niveles, ¿no? que cuando estaba según con qué, con qué siente o hablando de qué tema eh, decía Santiago Blanco que estuvo con él en muchas ocasiones que no podía ser más divertidamente fino pero cuando ya se salía de ese esquema claro, entonces ya pongo las palabras en que decía el minuto Tomás pero claro, el minuto Tomás que apareció vamos pronunció eh, speech en la, en la radio no en los, en los años 30 en los años de la guerra eh, esas grabaciones ...si se caltenen yo por lo menos no sé dónde tan... ...y, y, y la verdad que dudo que, que puedan caltenerse... Y ...entonces esas referencias a cómo usen en el plano oral... Eh, ...los miembros del movimiento obrero asturiano... Eh, ...son también... ...yo hasta... ...va bien poco nunca les topara ¿no?... ...en un libro que... ...que lleve este ciego ¿no?... ...porque también hay que empezar a leer cosas... ...que se escriben más cercanas en el tiempo ¿no?... ...para también poner a circular la, la cabeza... que se llama Salud Compañeras y un libro de María Antonia Mateos sobre las mujeres socialistas. Y es verdad que María Antonia Mateos también tiene sus inquietudes. Ella eh, estudió el, la tesis doctoral de ella y es sobre el teatro obrero en 1900, mil, de 1900 a 1937 y ella fue presidenta del colectivo Periodistas por el Asturiano. Y entonces, claro, ella ya cuando salga algo de Asturiano... si sí está pendiente de ello, y no solo está pendiente, sino que también escribe de ello, ¿no? El hecho de un texto en la Rora Social, que era el Semanario Socialista, faí referencia a ello. Pero lo que más me importa a mí, es el anexo de ese libro, donde hay un autor que se llama Eduardo Torralba, Eduardo Torralba hacía teatro social en castellano, un lleno asturiano, pero él fue muy representado en los centros obreros asturianos, ¿no? Y entonces, bueno, vino aquí a hacer viajes de propaganda, ...y en ese anexo hay un texto de... ...bueno, publicado en El Socialista... ...que era, digamos, la cabecera... De, ...del Partido Socialista Obrero Español... ...escrita en Madrid... ...él cuenta cuando viene el primero de mayo a Mieres... ...en 1916... entonces, eh, fala de... Eh, ...el título, bueno, y en castellano... ...simpáticas rapacinas... ...pero lo de rapacinas él no lo decía... ...y eh, claro, él sintió lo de rapacines y tal... puso el plural, digamos, del, del castellán en este en este caso ¿no? y entonces eh, había una cosa en los primeros de mayo que era la venta de flores en este caso son flores de, de, de trapo colorais que se, que se vendían y eran mujeres las que vendían esas flores y en este caso era para sacar cuartos para financiar el socialista ¿no? entonces cuando habla de de esas de mujeres en ese texto resulta que él escribiendo en Madrid no siendo asturiano refleja que esas mujeres, eh, componentes del Partido Socialista del Español salen en asturiano con la gente que ellos venden ¿no? y de hecho les, les, los entrecomillados ¿no? las frases textuales son en asturiano pero es significativo que eso en el periódico socialista del mismo tiempo o en la prensa asturiana de aquella que, que se caltien, que ya es accesible no haya reflexión ningún de eso y que sea a través de un medio fecho en Madrid, de una persona de fuera de Asturias quien, ref quien refleje eso ¿por qué? porque res rescambla más que al mayor que al que llegue de aquí ¿no? esa hay una de las posibilidades ¿Y una posibilidades puede haber muchas más también cerca en el tiempo eh, porque la verdad yo el tema de la guerra, la guerra tiene sus propias dinámicas, no. lo que pasa entre el año 1936 y 1937 yo nunca suelo querer meterme mucho en lo, en lo de la guerra, por eso mismo no porque sal fuera ya de lo que lle la república, pero Celso Peirú, que no sé si vos suena eh, cronista de no sé si excronista oficial de Teberga no sé cómo está la cuestión ahora, sé que tuvo ahí un poco de polimiquina, tiene un libro sobre la guerra en el occidente asturiano en de ellos con sellos del occidente asturiano donde Teverga, Teberga ¿no? y bueno, él tuvo contacto, claro con muchas personas de, del concello y cuenta una anécdota que no son, que no de él sino de las memorias de, de un tebergano del primero de mayo de 1937 que él cuenta como los profesores que simpatizaban digamos con la República eh, preparaban para el primero de mayo de 1937 este señor que se llamaba José Pérez cuenta cómo estaban preparando poesías para que les memorizaran o sea, los maestros suministraron poesías para que los niños eh, fueran quien a memorizarles y que les declamaran, que era el verbo que se usaba de aquella, que les recitaran en el acto del 1 de mayo de 1937 pues una niña que se llamaba Conchita Fernández del Yugar de Torce Confecho de Taberga eh, pues declamó una poesía política en asturiano es decir, un Esto es interesante porque un maestro, el tema de la escuela y un tema a tratar y a fondar, fueran eh, conservadores o no, o fueran, digamos, de derechos, o fueran comunistas, eh, por el papel que tienen en la formación nuestra y para lo que fue al tema del asturiano, ¿no? De la escuela y un sistema de reproducción, vuelvo también otra vez al tema de la nación, ¿no? La, eh, este señor José Pérez nada más recordaba la última estrofa. No fue la poesía que tocó a él. A lo mejor si fuera la poesía que tocara a él, podía recordarla entera. Pero la última estrofa decía, tengo aquí apuntado, la que la que recitó en ese primero de mayo de 1927, Conchita Fernández. A ver si para otro año, porque ya sabéis que este verga toca la parte occidental de, del asturiano. Los hombres que están luchando ya tienen a los fascistas fallándoles el calvario. O sea, ya también na poesía, que dices, esto sería imposible que un maestro de la poesía de estés animando al achuquinamiento del enemigo, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Al final ponémonos en ese nivel de datos muy marginales, eh, recuérdame muchas veces lo que pasa con la historia medieval, que tú tienes el texto del copista, después el copista, que al mejor copia ese documento, 100 años después tiene notas al margen, Y entonces el texto tan yatín, y el texto y tal, en el romance. Y es significativo. ¿no? Son de estas cosas que, y eh, y a mí me gusta ser lojons, ¿no? y tienes ese sí peligro de, de ser, un poco ser lojons, pero hay que ir a, este, a esta menudancia para tener, digamos, ese esquema eh, global ¿no? de cómo puede actuar la sociedad y de cómo nos lleguen las cosas y cómo no nos pueden llegar de una determinada, de una determinada manera. Hay una rareza, paso ya a otra cuestión, y, pero voy a hablar de otro socialista, que es Juan José Morato. Juan José Morato, y una persona clave en el Partido Socialista Obrero Español, él ya era un tipógrafo de Madrid, y una persona que escribe en la prensa obrera asturiana, también en la prensa comercial, por, en el noroeste, que era eh, llegó a ser el periódico de mayor circulación en Asturias, en, en los momentos del primer tercio del siglo XX, él tenía una sección sobre mundo obrero, escrito en castellano, hablando bueno, de a nivel internacional, etcétera, etcétera. Pero él como tipógrafo tiene un libro dirigido a los tipógrafos y una cuestión profesional que es la guía del compositor tipográfico. Y un libro que tuvo de 10 ediciones y bueno, que llegó aquí a les, pues a la biblioteca de Ateneo de Decisión y en los Ateneos, digamos, republicanos obristes, pues ya era un libro que estaba en las bibliotecas, ¿no? Y que circuló también con los cacicistas. Juan José Morato tuvo también el Coyabraba con otros medios, eh, uno de ellos y el Heraldo, en el año 1909, eh, un viaje por Asturias, y eh, hizo para el Heraldo. En esas crónicas no hay ninguna referencia al asturiano. asturiana. esas crónicas publicó la editorial Laria, hay unos años, no sé, sea, en el año 2009 o 2010, en esas fechas, no No hay ninguna referencia a la asturiano. Pero en esta guía del comprensimiento tipográfico, que lleva una guía, eso, fecha para tipógrafos, para los casistas de los periódicos, etcétera, etcétera. Tiene un antecedente que lleva eh, los contactos que tiene con Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tuvo una parte, eh, bueno, tuvo muchas partes en su vida, eh, y era un personaje, por decirlo de una manera, y, pero tuvo una parte de, con, de relación con el socialismo, ¿no? con el socialismo vasco y con el socialismo español. Y entonces, claro, para los 17 obreros que no, no viven en un mundo superayunar, tenían una relación directa y constante con de ellos intelectuales españoles, asturianos, etcétera, etc. ¿no? Uno de ellos era era Unamuno. Y entonces, de Unamuno, la suerte que tenemos es que hay mucho material que se tiempo y una parte de la correspondencia que tenía. Y entonces, el señor Morato, a cuenta de la guía del compositor tipográfico, escribe porque quien pedía ayuda a la parte del euskera. O sea, los textos, hay parte de los textos fechos por Morato en esa guía del Comisión Tipográfico, hay textos fechos por compañeros de él, que son también tipógrafos casistes, y después hay otros textos que están fechos por, digamos, profesores de universidad. pues de universidad que no tienen por qué ser ni socialistas, ni republicanos, ni nada que sea, digamos, cercano ideológicamente a Juan José Morato. En una de esas cartes eh, escribe un poco la idea que tiene la guía, ¿no? y yo creo este texto voy a llevarlo porque creo que es muy interesante y además a lo que fai a la historiografía estudiar y también para la lingüística es desconocido o sea no llevo un texto no llevo un manuscrito inédito esto está publicado pero bueno hay cosas que nunca se miren y nunca se lleven porque no llegues a todo o porque no tienes interés en qué pudo decir un amuno de no sé qué cosas no otros ya la desesperación por topar datos llévate pues hasta a leer la correspondencia de una mono no escribe Morato contando el proyecto a Miguel de Unamuno. En ella pienso dar reglas para la composición del castellano antiguo, del bable, del gallego, del valenciano, alicantino, catalán, mallorquín y vascuence. Para todos esos idiomas o lenguas, excepto para el vascuence, me han enviado reglas tipógrafos o personas competentes. Yo quiero unas reglas claras, breves y en lo posible desprovistas de excepciones, por las cuales una persona que no sepa el idioma pueda componerle con relativa corrección. Ahora bien, ¿quién fue la parte del Bable? Y entonces, esa ya era la parte interesante, ¿no? Fuera de esta parte, digamos, que eso sería la historia militante, ¿no? De que oye, hay una referencia al Bable en la vida del compositor tipográfico, y Morato dice que eh, idioma o lengua y tal. Un poco de esto de, ¿sabes? Para retroalimentarnos, ¿no? Nosotros mismos. Eh, no hay que tomar ir a eso, pero bueno, hay que ir más para allá. Mm, Jefermín Canella. Jefermín Canella, Fermín Canella en aquel en el momento de colaborar con este Gibru. y era vicerrector de la Universidad de Ubieu, pero él llegó a ser rector de la Universidad de Ubieu y llegó a ser senador también por la universidad eh, Fermín Canella tuvo un pasado, digamos el hermano escribino el padre también él ayudó a Manuel Fernández Castro en la traducción del Evangelio de San Mateo eh, cuando fue el momento de licenciarse en Derecho en la orla tiene dos fotos una con el, no sé si es Ribete o Birrete eh, el nombre del... Del, del casquete ESI eh, tiene una foto así, digamos, la formal y después tiene otra foto que hay gente que, bueno, que cuando publica cosas de Fermín Canella pues escaece esa foto eh, voy a ser malo, vale, voy a decir que a costa fecha, ¿no? realmente que llegue con Madrinis y Montera Picona o sea, de Frac, Montera Picona y Madrinis y la tapa moza de Fermín Canella donde lo dio todo por Asturiano, ¿no? él, bueno, él tuvo reaccionado después con la revisión de las poesías de la colección de poesías de, de Cabeza y Nava etcétera, etcétera, ¿no? y entonces, bueno Ahí, en este texto de Canella, dice que el asturiano es descendiente del latino gótico y después, de cara a lo que pedía Morato, no, estos eh, regles sin excepciones, concreción y claro, dice los signos ortográficos y acentuación son los mismos que en castellano. ¿No? Más fácil imposible, ¿no? ¿Qué pasa? En el de Castellano Antiguo, el de Castellano Antiguo ya Ramón menéndez pidal el amigo Pidal, bueno, habría mucho que decir de Ramón Menéndez Pidal pero bueno, como tendrá familiares pues hay cosas que aforro que decir eh, Menéndez Pidal que el, el capítulo del castellano antiguo yo creo que se abre la guía y el anterior al de Bable y entonces eh, Menéndez Pidal, pongamos, en la segunda edición que fue la que consulté yo de 1908 y 1906 publicar el dialecto Leonés que es donde se fala de el Leonés para todo el dominio lingüístico de, de las asturionés y donde fala de la relativa unidad de ese dominio lingüístico ¿no? pues eh, un año antes, o un año después de esa publicación eh, él incluye el asturiano llamándolo así asturiano como dialecto del castellano cuidadín que a lo mejor pensamos que este de morato mira como la consideración que tenía para el asturiano o mira lo que decía Firmin Canella pero ya que el otro está dos pasiones antes que eso también funciona ¿no? eso también funciona Y después hay otra cosa, Fermín Canella sí, eh, acepta el encargo de Morato, pero yo que en esos unos años, eh, Fermín Canella ya no era el de la Montera Picona Madreñes de la Orla de la licenciatura de Derecho. En aquellos años él ya decía que el Bable, que era la nomenclatura que usaba, tiende a desaparecer y decía cosas como que eh, yo un dialecto pobre, en cierta manera, para la ciencia y cultura... Y bueno, se usa abundante y variado para pintar la vida campestre, sus usos, sus costumbres, eh, juegos, pasiones del alma. Si queremos ahí tener un poco de compensación y consolación, esto de estudiarse en la sociología del lenguaje pues también decía Canella que por medio, a veces por medio de palabras que no tienen equivalente en castellano, a no ser con difíciles rodeos, ¿no? Para rematarlo. Morato que fuera de esta vía, no tiene referentes al asturiano ni sobre el asturiano, a pesar de que tuvo mucho contacto con las agrupaciones socialistas asturianas y él tuvo en Asturias en de ocasiones. Morato tiene, por lo menos yo conozco una una anécdota, a mejor dime más que una anécdota, pero el momento y una anécdota porque no más conozco eso, que cuando se celebra en Cataluña un congreso obrerista, pero donde y a nivel catalán. y donde, bueno, el catalán estaba bastante presente por lo menos en las intervenciones orales de, de la militancia y él criticólos en público ¿no? o sea, afeó dos cosas primero, que el Congreso fuera nada más catalán y eso tenéis que lo tener en cuenta porque esto va más allá de lo lingüístico y des, y después el fechú del idioma de fechú decía que eh, los obreros catalanes están gastan, gastando un racionalismo no han razonado ya sabéis, hay ¿eh? regionalismo razonados y otros que no lo son y eso también son datos que a lo mejor bueno que hay que afilganar no un poco fuera de esta rareza que bueno que como no sale en ninguna parte y yo di con ella y quería digo yo, bueno, ya que me llamen pues voy a contarla aquí no un poco ahí tal eh, no sé si conocéis la obra de Stevenson el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. mister Hyde está traducida al por Juan Bello y publicada por Trave ¿eh? no hace falta yela en castellano Ahí digamos que o por lo menos la visión más simple, esquemática de esa obra, es la lucha entre eh, el bien y el mal, ¿no? Una persona que lleva el Dr. Jekyll, y después él toma algo y pasa a ser el Mr. Hyde, que es un tipo que mata, que se enfila, etcétera, etcétera. ¿no? Un párrafo de esta obra, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, ya que la verdad ya chocante lo que se parece en las dos caligrafías en muchos puntos son idénticas nada más le ye diferente al menos nosotros y perdonadme que sea muy literario en esta, en esta cuestión tenemos los nuestros ya y la mister Hyde quiero decir cuando Manuel Paredes Manuel Paredes fue el autor del primer idno asturiano dedicado al 1 de mayo en castellano eh, Manuel Paredes fue dirigente de Orfeones En Sixión, en Figareo, mi de las agrupaciones socialistas, digamos un militante de primera hora, tuvo también para la parte de Sama, ahí con activismo social. Cuando Manuel Paredes, era socialista, usaba el castellano y firmaba como Manuel Paredes, cuando escribía en asturiano, pasaba a ser Pinón del Bardial y no tocaba ningún tipo de tema social Ni de, activismo, ni de activismo militante. Las caligrafías seguramente serían idénticas cuando escribían castellano y cuando escribían asturiano. O casi evidentes, pero el inclen como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ya era distinto. Hay gente que tiene escrito que bueno que esto de los nomatos, que también pasa en castellano, en otros lingües, ¿no? donde un autor pues eh, tiene un nombre, digamos, como podemos tener nosotros en el documento nacional de identidad y firmamos de otra manera. muy bien hasta ahí podemos llegar pero cuando pues podríamos decir que son dos personas distintas porque Leopoldo Alas cuando firmaba con Leopoldo Alas escribía lo mismo que escribía cuando ya era Clarín pero Manuel Paredes no cuando yo Manuel Paredes escribe una cosa y cuando Je Pinón del Bardial escribe otra no solo cambia la lengua cambia también el contenido y pensar que eso no tiene gota que ver y una manera de ver las cosas yo creo que... Como mínimo reduccionista, porque impide ver la posibilidad de que puedan darse otros otros fenómenos. De hecho Manuel Paredes ya era amigo de Pachín de Melas. Pachín de Melas, garrostino Matu, porque ya era amigo de Manuel Paredes. Coincidieron en la redacción de un periódico anarquista del año 1900, que era la defensa del obrero, por escribir ahí. Pachín de Melas estuvo cuatro meses desterrado, de decisión. Y, y Emilio Robles Muñiz. Que ya Pachín de Melás, pasó ese Pachín de Melás porque Manuel Paredes pasó ese pinón del Bardial. <risa> Esto está contado por ellos, ¿eh? Está contado por ellos. Lo mejor ya que Pachín de Melás recordando ese activismo obrero. Recuerdo que Manuel Paredes usaba una manera de hablar castellano también muy peculiar, donde habría que entrar, ¿no? Porque al menos también hay que estudiar un poco cómo y el castellano en Asturias. ¿Cómo el castellano en Asturias? ¿no? ¿Y, y qué, qué manera de expresarse tenía? Pero decía Pachín de Melás en recuerdos publicados. en el diario La Prensa, en los años 30 que Manuel Paredes fuera de esos actos socialistas y, y dilo eh, palabras textuales babilizaba a todas horas o sea, realmente había ahí una disociación, esa disociación de identidad eh, no sé si sigue pasando pero yo tengo bueno, personas que son más mayores que yo y yo en, en determinados tiempos de la mi vida, digamos que cuando vives a la escuela y eres una persona y te expresas de una manera y cuando sales de la escuela y es otra y es otra y no por una cuestión de nomato, sino porque en la escuela o en determinados ámbitos laborales o en determinados ámbitos digamos profesionales no puede ser el que y es la mayor parte del tiempo y era imposible claro a Manuel Paredes, que era un activista militante tenía de alguna de alguna torga, de algún pilanco, de algún problema ideológico, militante programático, pues pues ese es asturiano en nosotros obreros, que yo sepa no por lo que tienen que fun funcionar otras otras cuestiones yo la verdad que con Manuel Pérez tengo una relación de esto de que cuando estudies a alguien, yo como lo siente que fue de historia oral, ¿no? acabéis yendo a comer el café con ellos a mí me pasó una vez, yo también dediquéme eh, digamos, también para pa sobrevivir, ¿no?, a, a hacer historia oral, y recuerdo que una bueno un señor con el que pasé bastantes horas grabándolo, ¿no?, e entrevistándolo, acabó un día convidándome a comer. Claro, llega un momento que tienes que parar la cosa porque después la entrevista no va a funcionar, ¿no? Eh, y entonces, yo como noel Paredes tengo también una empatía y entonces siempre falo muy bien, muy bien de él. Yo... ...aunque no los enseño ahora, tengo unos cuantos tatuajes... ...y él tiene una frase muy tatuable, ¿no?... ...de esta de ahí, gente que se tatúa frases... ...yo todavía no me tatué ninguna, pero esta podría ser una... ...él representando... ...digamos, yo creo que... ...esa cuestión de progreso, de avance social... ...y de hombre nuevo que... ...proponaba el socialismo... ...él escribió que... ...que él faltara de correr tres del mundo... ...y él quería que ahora que el mundo corriera tres de él... ¿no? ...una cuestión vanguardista total... ...pero que bueno, un... ...un estilo de vida... Y también un pensamiento ¿no? de, de cómo tienes que actuar Para transformar las cosas Puedes seguir la inercia Y la reproducción O puedes optar por ese ideal eh, Revolucionario de transformar eh, Lo existente ¿no? de, de cambiar ¿no? Y entonces Siempre tengo esa simpatía Para pa con Manuel Paredes Manuel Paredes, en lo que escribió un asturiano pues, escribió una opinión del Bardial, Pero después tiene otra fase Que cuando ya está Desvinculado del movimiento obrero, ya firma en Asturiano como Manuel Paredes. Ahora, ¿de qué escribe? Tiene dos poesías, por lo menos que, que yo conozca, tan publicadas en la colección Cartafolios de Dictadura Escaecida de la Academia de la Lengua Asturiana. Una es Tristura de la Huelina y otra es La Cruz de los Ángeles. Eh, la de Tristura la, la de la Huelina, oye, todos queremos mucho a los nuestros hueles. Bien, no, es, eh, todos tenemos que tener ahí un carozanín que sacarlo, ¿no? Pero lo de la Cruz de los Ángeles, en un momento obrero anticlerical, donde la mayor parte del espacio págines bueno, que si el cura tiene una querida, que si el cura llevó los perros del cepillo, que si el cura estaba enfilado y tal, les ocupaba mucho espacio una prensa obrera. Que acaba escribiendo sobre la Cruz de los Ángeles, y además, con toda la mítica alrededor de la Cruz de los Ángeles, y cuando dices, este señor ya ganó el Mr. Hyde, ¿no?, y ha ganado el Mr. Heitz y pasó a otra onda cerebral y entonces claro ese inclin esa misma caligrafía que podía tener escribiendo de sin para el primero de mayo o esas composiciones en asturiano eh, tenían un inclin distinto no tenían un inclin distinto la cuestión es si era con una edición única como la obra de Stevenson la del mal y eso pasa a otro tema Eh, digamos para cerrar esto de Manuel Paredes porque hay más doctor Jekyll y Mr. Hyde tenemos a Lázaro García Lázaro García ayer era pin de la Pumar eh, Crisplo Gutiérrez del comunista tenía otro nomato. había una disociación en lo que hacían en asturiano por lo que hacían en castellano o sea no ya era siento que no supiera escribir en asturiano porque al asturiano también importante esta cuestión mental eh, escribes en asturiano porque primero aprendiste a escribir en castellano y eso Mm, claro, mm, yo no fui yo no tuve una escuela asturiano ni el instituto hasta que llegué a la universidad pero al final tienes el prisma del castellano metido en la cabeza y eso si analizáramos textos escritos en asturiano ayudaría mucho a entender por qué hay determinados fenómenos en asturiano escrito eh, existentes hay una parte de siempre de esos tan denostados neofalantes pero hay otra parte que no se mira para ella no se repara lo más mismo que, ye, que llevamos pues en, en, pongamos quien eh, quisiera sin repetir ¿no? desde Parmolinos hasta el COU o a, como se llame ahora en el nuevo sistema ¿eh? yo soy del antiguo eh, pues lleves muchos años castellán, castellán, eh, seis, siete horas, ocho horas al día y tú nunca aprendes a escribir en asturiano porque por mucho que diga filmicanía los signos ortográficos en realidad son dos idiomas distintos y hay que también aprender a escribir a cómo racionalices eso también, bueno, yo no lo falé, pero yo también es problemática este a la de hacer una investigación en asturiano, ¿no? ¿Cómo la faís? ¿Cómo la faís? O sea, problemática en el sentido de que tienes que construir también tú el, el género, ¿no? El género, digamos, literario, literario, o tienes que ayudar a construirlo, por lo menos, ¿no? Y entonces habría que preguntarse si hay una moral alrededor del asturiano en esos años y qué tipo de moral es esa. Eh, y digo lo de moral. no son términos que, que se usen porque bueno, no hay un término científico, pero sí hay una noción de moral como de ética en una sociedad que como la nuestra lleve de arraigón cristiano, aunque no creas en Dios o no seas practicante, yo que sé, qué sé yo, en la iglesia católica, eh, tienes una cultura eh, que tiene bastante de esa cristiandad y entonces la moral es importante. La moral es importante en una sociedad, digamos, asturiana contemporánea. yo en esa historia militante del Frieto tenobrero Obrero yo, yo ponía, no muy grande ¿no? era el mismo tamaño de letra pero indicaba, no topé ningún testimonio del movimiento obrero contra el asturiano ya verdad no, no, no lo topé pero tampoco topara ninguna referencia digamos contra la no contra la diversidad lingüística digo, sí, de otras partes del movimiento obrero pero no de la gente de aquí claro, cuando vas topando nuevos datos a mí... Hubo un momento de esa historia militante y decías, uy, qué, qué bien, qué guapo. Pero después ya hubo otra parte de mí, y digo, estoy muy raro, estoy muy raro, porque habiendo opiniones claramente negativas alrededor del asturiano, en esa misma sociedad donde se desenvuelve el mundo ¿cómo en no un man generase ese tipo de opiniones? Claro, lo que pasa es que tienes que ir escarbando, ¿no? Y, y acabes dando con ello. Yo podría decir, no les hay, y <risa> ocultámoslo, pero como vengo a. aquí en el plan a contar cosas nuevas, pues, digo, voy a decímoslo. Manuel Vigil Montoto, redactor de la obra social, eh, una de las figuras señaladas del socialismo asturiano. Cuando escribía en la obra social hay muchos textos que tienen asturianismos, palabras asturianes, yo un texto escrito en castellano con palabras asturianes que aparecen en cursivo. No hay una asimilación lingüística, a veces que son dos cosas distintas. Cuidado, esas cosas existentes que decir que tengas una noción de idioma autónomo independiente ¿No quiere decir eso? Quiere decir, al menos tienes una conciencia del castellano donde eso se sale fuera de la norma y poneslo en cursivo como, o lo pones como de otro sistema lingüístico aunque no tengas esa noción de sistema ni de, ni de sistema y lo pones como si fuera una frase también en inglés que sale en cursivo en esa prensa en esa prensa obrera ¿no? Manuel Gil Montoto seguramente ya autor de de ellos textos en el estudio que aparecen en la revista social, anónimos, porque él era prácticamente el único que, que escribía, digamos siempre había colaboraciones en la prensa obrera, eh, firmáis, otros con nomatu pero después había una gran parte de la documentación que hacía él, que ya él, de aquella él tenía una asignación, una asignación él era un nombre del partido que tenía o sea, había en los antes de los congresos hay un punto siempre que llegue el puesto de director de la regla social y la asignación que va a tener o sea, bueno él no fue siempre toda la vida de director de la regla social, él tuvo trabajos antes etcétera, etcétera pero pero bueno, él fue el gran escritor de, de ese semanal socialista pues tuvo bueno, como era un militante liberado liberado de la organización pues él hacía vías de propaganda una cosa que era muy de común de aquella y era que determinados militantes muy señalados ya fuera por ser oradores o fuera por su papel en las direcciones de las organizaciones hacían vías víasis de propaganda en el ámbito local pongamos en el ámbito asturiano podían facerse eh, por soldistas asturianos o si venía Pablo Iglesias pues dos pues un par de días y tal pero después también movíanse por el resto del Estado por eso lo de Que no podemos restringir solo a lo que pueda haber en Asturias alrededor de eso. ¿no? Y entonces él cuenta un viaje que hizo y era parte de Asturias, eh, parte de lo que era de aquella la provincia de Santander, eh, Guipúzcoa y Vizcaya. Y entonces cuando está en Guipúzcoa, eh, llega a escribir, bueno, claro, llega a comentar el viaje en tren, dice: Estoy harto de oír a personas. Hablando en vascuence, son palabras textuales. Harto. Estaba fartuco, estaba en un tren donde estaba gente hablando entre ellos en euskera, y él lo que se declara y es Y es Cuando comenta en Eibar eh, que los compañeros socialistas de Eibar pues, usen todos en euskera, y de, y de fecho él llega a la conclusión de que todos los vasconcados falen en euskera, por lo que ve en Eibar, también comenta. Eh, una cosa supe entonces que los vascongados hablan todos el vascuente pero casi ninguno lo escribe ni lo sabe leer el secretario levanta las actas en castellano bueno, eh, lo que me dices aquí más que, que te afartuco que es interesante eh, fartuco, oye, no los entiendes ¿por qué te tenían que dar la parpaguela contigo? No? ¿Qué sé yo, si no te conocen de nada vienes ahí a otra cosa etcétera, etcétera eh, lo que me dices ayer que en, en un ámbito donde él dice que todo el mundo fala en euskera lo que lleva la función formal y lo que llega al papel escrito llevándose en castellano de manera eh, clara, planificada y consciente. O sea, porque la persona que escribe en castellano podría escribir en euskera. Podría. Nosotros que él dice que no saben leer, por lo menos hay un marx de actuación, ¿no? De que podría darse esa situación. Digamos que en estos años falo de 1903 en este caso eh, ya hay, digamos... pues gramáticas de de euskera disponibles con circulación. Nun y el caso asturiano, en el caso asturiano tenemos la parte que ponía en la guía de Morato, Fermín Canella, que en realidad sácala de lo que primero publicaran en los Óscar Tafoyos de Asturias, que son tres páginas, no no tiene entidad una gramática, no si lo sabéis, pero hubo una gramática asturiana fecha por un Huergo en la década de los 60, pero que no se publicó hasta el año 1991. No me quería recordar de Menéndez Pidal, pero ya que esa gramática topó la García Arias en la Fundación Menéndez Pidal. Estaba ahí en un casión, ¿no? Y eh, son también estas cosas que nos pasan. Fuera de este testimonio de Vigil, claro, dices, bueno, ya ya tenemos a Vigil que ya nos gusta sentir cosas distintas del castellán, eh, que esto de levantar la acta en castellán, pues oye, que está bien, ¿no? Está bien, ¿no? o por lo menos no me pega ninguna... la primera publicación que se declaró comunista digamos ya no un tercerista sino comunista un semanario de Mieres tuvo dos números llamarse la dictadura por lo de la dictadura del proletariado el director era Jesús Ibáñez que era un miembro de la CNT y que fuera eh, un año antes director de la batalla que fue eso ya era un órgano tercerista todavía no oficialmente comunista o por lo menos no con esa definición ¿no? la, estos dos números de la dictadura Eh, hay una edición novenal que, si no me engaño, eh, repartióse en un congreso en la universidad, era un congreso sobre historia del Partido Comunista de España, y vienen con una introducción de Víctor Rodríguez Infiesta, que en la actualidad es profesor del área de contemporánea, él y es especialista en el tema de la prensa, ¿no? de hecho la tesis doctoral de él, publicada por Riedea, eh, y sobre la prensa, digamos, de Mases, ¿no? en el primer tercio del siglo XX, pues reproducense esos dos números no yo fue cuando digamos eh, cuando tuve conocimiento de ello y tiempo después ya fue cuando ya pues pude no supe de la subsistencia de que también disponibles en el número del 1 de mayo de 1920 esto del 1 de mayo tiene interés ¿por qué? porque ya lo comenté antes con lo de la poesía de la niña de, de Torce de, de Conchita el 1 de mayo es donde realmente ya no estamos digamos no sé cuántas personas hay aquí, ¿no? Yo puedo hacer aquí un boletín, digamos, del Espacio la yegra donde huyáis, los que estáis aquí presentes y la siguiente que venga de un sí, mes en cuando pues las actividades que se programen en la yegra o tal pero pongamos que el Espacio la yegra saca un boletín para el primero de mayo y entonces ya no son 100 copias sino también son 3.000 copias entonces tiene importancia qué cosas se publiquen el primero de mayo y cuáles no porque la capacidad de llegar a determinada población ya en esa fecha y no en otra Si veis una foto del 1 de mayo, pongamos 1920 o 1915, 1910, y en Mieres, que es donde se publica la dictadura, veis a 10.000, 15.000 personas. El primer número de la dictadura no tuvo eh, el número de ejemplares que tuvo este número del 1 de mayo. Lo que pasa es que además, para rematarlo, en este primer número, de, en este número del 1 de mayo hay. Son de estas cosas impagables, ¿no? Impagables que no hacen, a mí no hacen ninguna gracia, pero son de estas cosas que a mí me entusiasman para lo que yo quiero hacer. Eh, el señor Lairet, según propia declaración, ha lanzado la idea de constituir un partido comunista catalán eh, que se entenderá con el actual Partido Socialista y agrega además que Cataluña tiene vida propia y necesidades propias, por lo que él quiere que también tenga esa región un partido comunista propio. Lairet ya era un comunista catalán. Y entonces dice entonces Jesús Ibáñez, o el, el texto viene sin firma, y es posible que fuera Jesús Ibáñez, y dice, no podemos estar conformes. Quédense esas opiniones para los oportunistas de ocasión. Nosotros, con relación a nuestros ideales, consideramos altamente despreciables todos los espíritus regionales, todos los dialectos y hasta la inútil diversidad de idiomas que constituye la división entre hombres y pueblos. Claro, si tú pienses, pero ¿de dónde sacó...? Ibañez o el camarada que tuviera ahí esta, esta idea hay un artículo que quería comentar antes pero aprovecho para comentarlo ahora de Miguel Ramos Corrada donde él da una visión muy uniforme del movimiento obrero de por qué el movimiento obrero pues impidió que el asturiano fuera un idioma de, de uso vehicular y la cita que tiene de Rosa Luxemburgo Que Rosa Luxemburgo fue siempre muy crítica con la cuestión nacional, y claro, cuando hay cuestión nacional ya sale el tema de los idiomas. ¿eh? Claro, cuando no hay una cuestión nacional, digamos, explícita, ya es más difícil topar referencias lingüísticas en los textos obreros, para que nos pegamos también un poco de, de caso. Eh, vamos, de, de estado de la cuestión. Pero ese texto de Rosa Luxemburgo, cuando escribieron los camadas la dictadura, este texto contra el no tenía recorrido aquí. No tenía recorrido ni aquí. Quiero decir, si Miguel Ramos Corrada, eh, que en paz descanse, con el que yo tuve una buena relación y también al que debo mucho, porque tuve también bastantes conversaciones con él alrededor de este tema y me parece una persona que los artículos que tiene, en concreto alrededor de Cabe son muy, muy acertados y muy recomendables, eh, pusiera al mayor una cita con las mismas palabras eh, de Rosa Luxemburgo, pero en ese tiempo, pues bueno... Con matices podría decir, esa ya era una de las realidades, pero bueno, eso también está por ver. ¿De dónde sacaron los cámaras de la dictadura esa opinión? Pues yo no conozco ningún teórico eh, que con esas palabras, esa agresividad verbal, eh, se expresara esa manera. Me refiero a teórico que tuviera recorrido aquí, en lo que se conocía, en lo que se publicaba, de gente de fuera del mundo obrero, de fuera de Asturias, en Asturias. Y después, para acabar esto de, no sé lo glotofobia, glotofasia, o, o bueno, o esa muria de la realidad que conviene tener para analizar de manera accionada, en los años 30, la cuestión catalana, sí, la cuestión catalana aparecía por esto del Estatuto de Autonomía, y tenemos a los amigos de las juventudes socialistas sacando un manifiesto contra el enseño del catalán. y apostando por el castellán como único idioma de la enseñanza en Cataluña hay un manifiesto que bueno, no sé si en realidad saca sal de las juventudes socialistas de Cataluña o sal de Madrid, pero bueno el caso ya que las juventudes socialistas asturianes eh, en el caso de Ulleu firmen ese manifiesto firmen ese manifiesto y hasta fue en actos en el año 32 fueron un par de actos que se recueyen en avance que era el periódico socialista que sustituye a la aurora social, Avance ya muy conocido para los que vos interesados el 84 porque hay gente que pone que la culpa del 34 fue de Javier Bueno, el director de Avance, ¿no? De lo que escribía ahí allí. Y, y entonces bueno, pues ahí aparecían dos actos de de juntos socialistas en junta organizaciones de estudiantes de secundaria en defensa del castellano y de las organizaciones que <coughs> saben aquel manifiesto, ¿no? Y son vamos en los meses de mayo y uno del 32 digo. Que, bueno, que con, aunque no haya ninguna referencia al asturiano en esos, en esos actos, en esos textos, tenemos que darnos cuenta de cómo veía en el castellano eso de mano. ¿Por qué? Porque ya el idioma del Estado, el idioma de la enseñanza, el idioma vehicular de la prensa obrera, y después lo que se puede treslladar con mucho cuidadín a otras realidades lingüísticas, nacionales, etcétera Ya, pues bueno, por decir un poco, hablamos del maestro aquel. o maestra que diera Conchitas aquella poesía para memorizar donde animaba a chuquinar fascistes, ¿no? hacer eh, un calvario con ellos también hay otra realidad de los maestros, ¿no? en concreto ahí el testimonio de, en el concilio de Tameza en los años 30 eh, Tameza decíase que donde a quien queríais desterrar mandabas lupa a Tameza cuando dices Tameza seguramente de gaña sería tu caso, ¿no? Y entonces eh, llegó exiliado un maestro comunista de Madrid, que bueno, parece ser que no llevan muy bien cómo se expresaban los escolinos y las escolines de, de Tameza, ¿no? Y es decir, ese tipo de, de represión micro, eh, que no sé por qué, hay mucha gente que vencía nada más con el franquismo, que yo todavía no acabo de entenderlo, estoy es en un proceso mucho más anterior y, y que se mantiene ahí, ¿no? Digo. Oye, el maestro comunista tendría las inquietudes y lo que fuera, pero él, pues también como maestro había cosas que no podía evitar, no estoy disculpando, pero bueno a la balanza estaba, no sé cómo podía estar aquí, así, vamos a ver si compensamos un poco con textos en Asturiano en la prensa obrera primero eh, hay textos ya conocidos lo que yo también pienso y es que esos textos no se trabajaron claro, tenemos los textos editados pongo vos un caso hay una obra teatral que se llama Romería de San José en Llovio 10 de 1915 la obra, la verdad sí, con determinadas inquietudes políticas y una obra que te pone a sonrisa en la cara y con la que empatices porque salen unos pollinos ahí rinchando mientras el cura echa el sermón eh, ahí hay unas referencias para contra la guardia civil Hay una defensa de la sátira porque es verdad, es de esta manera pinchen mayor. Hay referencias a Spencer, un pensador con mucha influencia en los ámbitos eh, republicanos y, y libertarios. Lo que pasa es que esa novela, esa obra teatral, está editada, pero no está trabajada. Eso y una cosa que hay que hacer. Eso que hay que hacer. Si no, no digo yo porque ya tengo bastante. Pero, pero habrá gente que, que haya que hacer. Quiero decir, hay, hay muchos textos. pero muchos textos. Digamos, tenemos una cantidad de textos en asturiano a disposición nuestra, pero yo creo que no se están trabajando. Hay cosas, trabaja es, pero si pensamos que está todo fecho sobre el asturiano que se conoce escrito, no sobre lo que no se conoce, que falta por conocer, sino sobre lo que se conoce, estamos muy en, equivocados y muy engañados. ¿no? Eh, esto como en eh, que os voy a contar a la gente que tenéis aquí un espacio político, siempre falten manes, cabezas, Viernes y medios para llevar el yabor que hay por delante ¿no? y esto no iba a ser una excepción pero también digo esto de trabajar porque cosas que se conocen pienso también en otros socialistas Isidro Díaz de la Torre que tiene un libro publicado en Cuba en 1906 donde había un poema titulado Radicaleríes que era haciendo una parodia del anarquista los Los anarquistas, y no solo los anarquistas, los socialistas también eh, tenían una línea de actuación que ya era, digamos, de de la iglesia, y entonces estaban lesbodes civiles, los entierros civiles, y los bautizos, donde ya eran Jesús, José y María, sino que ya eran la mayor fraternidad, armonía. Y entonces, eh, ¿de quién fue Risión Isidro Díaz de la Torre? de un, de un arquista son Suaguru y Xenru y el Xenru eh, dice bueno, el, el Suaguru ya dice para esa poner, bueno, Pepe, Colás Xuaco, y entonces eh, dice el Xenru que era un arquista eh, dice, no, no, ponéis rebelde <risa> y entonces claro el Suaguru fue risión de eso diciendo que, no, no, eso de ninguna manera voy a evitar que el vecindario se ría del mío nieto, etcétera etcétera y entonces hubo gente que cuando llegó a este poema y un poema, muy bien, pero cuando digo este poema la conclusión que era bueno, esta es la región que podía hacer un conservador ¿qué digo yo? ¿y qué vos digo yo aquí ahora? Eh, esa persona que llega a esa conclusión lo que desconoce es cómo funciona el movimiento obrero y cómo y la prensa obrera y cómo son los códigos de confrontación entre las distintas, digamos, facciones de ese gran movimiento obrero Hay testimonios de eso ya escribir, en el caso de José Valdés, José Valdés ya era un dirigente eh, anarcosindicalista, que ya era conocido como Espertejo. Espertello era el, el alcuño que tenía el padre. Y entonces hay textos de los socialistas donde llamen murciélago. Llamen un murciélago. Ahí parrise pa de él. O va a dar un. a echar un mitín en la felguera y van ahí. Eh, 20, 20 miembros del PSOE al hallar esperte yo, esperte yo la entrada del local donde me tiraba o sea, eso ya era parte de confrontación ese poema no ya coincidir con una posición conservadora que eso se podía de una manera ya parte de los códigos que usaban las distintas partidos obreras de confrontación pura y dura claro, estamos hablando de años diréis, oh, estoy muy agresivo cuando los socialistas también ponen nombres que salen fuera del santoral y yo digo, sí Pero de aquella ya que hubo hasta puñalados y muertos entre estas facciones. Era un poco como cuando la CNT y la CGT tuvieron este congreso, ¿no? Si hubo dado también de alguno que tuvo un pinchazo en culo. Entonces, bueno, quiero decirte que seguramente si miramos estas tres distintas facciones de, de la CNT, ¿no? En 1980-81 aquí en Asturias... No creo que, que dijeran de uno qué bien fala, qué guapoye, que extindiese o quiero no, no, no, iba es al pescuezo y estos hacían eso y eso iba, digamos, parte de la trayectoria y de la manera de actuar. O sea, ese poema, no ye, no se sal fuera de los códigos del momento obrero, no. Ese poema, precisamente, ye, parte de los códigos del mundo obrero en este caso asturiano. En el caso del, del diálogo este electoral que da título a la charla, eh, y un diálogo adoctrinador, sí, pero hay un diálogo contra Manuel Llaneza. Claro, año 27, lo que comenté antes, y ese diálogo y una defensa de un sindicalista inglés, que ye Cook, que vino hasta Asturias a pedir ayuda a la minería asturiana. ¿Por qué? Porque los mineros en, en Inglaterra estaban en huelga. Y pedía el apoyo. ¿Qué pasó? Que aquí fue como cuando la Gran Guerra... Eh, estás en huelga en Inglaterra, a producir más y a aprovechar eh, tal. y ahí eh, el movimiento obrero socialista y patronal minera fueron de la mano claro, después falamos del del 62 y hablamos de qué cabrón en los polacos del bloque socialista que cuando aquí estaban en huelga llegaba el, gar, el carbón polaco pero yo creo que también tienen una trayectoria digamos, por eso lo del internacionalismo digo ¿el internacionalismo hasta dónde? ¿hasta dónde llega? porque si aquí se ponen en huelga en solidaridad con Inglaterra ahí por lo menos tendría medida fraya. de aquella no en barcos de Latinoamérica con carbón, entonces ahí había un shock, ¿no? Y entonces ese diálogo también, un diálogo de confrontación y un diálogo también de cómo se ve, de que en realidad un militante obrero tiene que ser como Cook, incluso como Cook no tiene que ser como Yaneza, o sea, y un diálogo explicativo, adoctrinador de cómo tienes que comportar la tu vida militante. Los textos en Asturiano son muy pocos los que topé Tampoco oye que haya mucha prensa obrera disponible, ¿no? accesible eh, de alguna, porque bueno, porque no está aquí en Asturias para mi caso. Eh, y otros porque en realidad no sé tienen los, los periódicos, los ejemplares, ¿no? En Fraternidad que fue otro periódico anarquista. Eh, hay un diálogo en asturiano que firma un Juan de la Escripia que también dio un diálogo contra los socialistas. Entonces el cómo se comportan los socialistas en los centros obreros y cómo se comportan ellos, ¿no? Hay ahí una comparativa. Y, bueno, cuando hay distintas facciones eh, y eso no tenéis que, bueno, digo yo que aunque no lo practiquéis que lo sepáis. Cuando estás en un ámbito de lucha política, no digo que valga todo, pero sabemos que si uno de la facción contraria, pues pongamos que recibió un sobresueldo de la UGT. O, o lo que fuera, o, o yo qué sé, o, o de los Masabeu o, o etcétera, vamos a aprovechar, como somos de otra facción, para ir ahí, Adallía hasta vamos, hasta el calceto. Esto ya pasaba, esto un y nuevo, y un modus operandi. Podemos criticarlo o no, pero hay que ser conscientes de que ya era un modus operandi, ¿no? Otros textos en asturiano. usen la, la poesía la verdad que textos literarios en castellano que también son poesías aparecen en la prensa obrera pero la mayor parte son crónicas de conflictividad, de organización eh, más colaboraciones por ejemplo, en la lucha contra el alcoholismo corresponde ya a un profesor de la universidad y ocupa les portades de la obrera social o sea, la, les de la obrera social eh, daniles a una persona de fuera del movimiento semanas y semanas o sea, eh, Arturo Buía no era un socialista pero como esto del alcoholismo, también que lo vien bastante mal, ¿no?, pues se eh, dieron ese espacio. Y he hecho que antes que les... Pues sí es que tope hasta el momento, eh, estos fueran en eventos de sociedades de resistencia, eh, las sociedades de resistencia son otro nivel de organización. Digamos, antes que hubiera agrupaciones partidistas, ya fueran socialistas, o antes de la resistencia de la CNT en el año 1910, o antes de la existencia de una sección, digamos, de la Tercera Internacional... Hubo primeros sociedades de resistencia de ferreros de estimadores, de zapateros, etcétera, etcétera, ¿no? Y las poesías que aparecen son en actos de estas sociedades de resistencia y son en la primera década del siglo XX. una ayer de Pachín de Melás y en teoría, o sea, ya del 1910, pero ya cuando algún de los biógrafos de él dice que 1910 ya estaba apartado de las cuestiones obreras. que también esto hay mucho que, que revisar eh, sobre lo que hay escrito ¿no? También, ¿no? a eso también hay que entrar con otros miráis y con otros datos y con otros lecturas a lo que se escribió eh, a cuenta de determinados escritores asturianos ¿no? en esa poesía mmm, no voy a la entera Pachín eh, mmm, de Melás describe cómo tiene que actuar un hombre consciente la clave de la lectura, la clave de pensar Eh, y al descubrir dice, y al descubrir así piensa que el trabajo quiere lo suyo, que el trabajo es riqueza, y que los ricos son ricos con sudor y la pelleja del prove que vive y muere hallado de la herramienta una descripción de cómo de qué pasa en la sociedad, pero cuidado la conclusión que llega Pachín de Melas en esa en esa fiesta, en este caso de, la, de una sociedad de carreteros, decisión y es que hoy Hoy en el 1910 el obrero ilustrado El obrero tiene conciencia y en estas vueltas ya sabe cómo cuye y cómo siembra. Pero tiene razón Xuan. Esta vida ya tuvo una garra de ella. una bueno, garra de ella es pelea, ¿no? Una, una raza tal. Pero al final cuál es el motor de, de, para esta siguiente, ¿no? De, de la historia y la lucha de clases. O sea, la garra de ella y la lucha. O sea, lleva, digamos la, la confrontación de, de clase. otra, también en este caso una sociedad de pintores de un señor llamado Manuel Serrano, que también escribía en castellano y entonces habla de de Manín el pintor y entonces él va diciendo en la poesía son poesías bastante largas ¿eh? va haciendo una excepción de que claro, nosotros vamos a a un museo, o vamos a una casa pongamos, llegamos aquí a a la llaga, vemos este mural, y decimos qué guapo pero no nos acordamos de quién lo pintó Así no nos maten. Y entonces lo que dice Manuel Serrano es: no, no, hay que poner en valir a quien hizo ese sí mural. A quien lo pintó, a eso que nos parece tan guapo. A esa persona ya la que hay que poner en valir. Resulta que Manín, el pintor, muere trabajando. lo que viene siendo un asesinato patronal. Y entonces, dice Manuel Serrano: sin falar de Manín, que hoy recordamos, desfalsa en aplauso, palosamos. Este mundo ya sigue. y no de susto que den la enhorabuena por su so gusto a un señor que no un fizo ni una raya mientras queda olvidado el que trabaja si ya, ya ya no hay la confrontación sino poner en valir eh, valores de cómo tiene que ser eh, la concepción del propio obrero no la propia concepción de, de obrero y también eh, política y después hay otra cosa también por acabar este esta cuestión hay aldeanes y aldeanes hay aldeanes como aquella que escribía José Nava. José Nava escribió una poesía publicóse por lo menos en el año 1839 después reeditóse de manera anónima en realidad eh, la autoría nada más aparece cuando Fermín Canella, del que ya falé reditó esa colección de poesías compilada por Cabedainaba y entonces una aldeana al príncipe de Asturias una visita aquí a esta tierra y una aldeana diciendo oye... Eh, Neñín del alma querido, eh, risueño y hermoso, bienvenido, Dios te guarde, eh, que no te suceda mal, y ahora que marches lleves el alma contigo, decísme lloro y pesar. Pero hay aldeanes y aldeanes, hay otros aldeanes eh, que a lo mejor son autoría de Manuel Vigil Montoto, no lo sabemos, pero que escribían en asturiano, en prosa, en la Aurora Social. Y una que contaba cosas de Llaviana Y firmaba como una aldeanina Cuenta la La historia de, de un señor Que con Quien convivía Pues no estaba casado por la iglesia Entonces ese señor muere Y Bueno, la mujer quiere enterrarlo Pero el cura eh, Está claro, nada de enterrarlo en Campo Santo Vamos, para esa parte del cementerio civil Que está hecho una yacería donde la mujer tan siquiera puede llevar flores porque no hay acceso para llevar flores falta, digamos, ponerle un orden y entonces en esa carta ya cuenta, digamos, la otra parte que ya la, digamos la, la interesante en ese sentido de la política ¿no? ¿te y dice así, na tiempo también morrió un rico que vivía con otra mujer sin estar casado por la iglesia, pues no podía porque ya lo estaba con otra quien abandonó o abandonó, que esto no lo sé y sin embargo el cura Rosal enterró en sagrado porque tenía daqué ¿Y esta la caridad del cura? A mí, parece que estoy ya ser un gocho Con perdón se ha dicho Porque eso no lo manda Dios Acaba diciendo, en fin, no os digo nada más No deseéis amigos redactores decir algo de esto en la aurora Sin decir mi nombre, que pongo al yo del nombre que va primero Pues si el cura supiere que me atrevía tanto Negaríame la solución Y puede que algún día me encontraré en el infierno con él Y si no quiero con un cura así Ir ni al cielo, menos que de, de ir allá abajo Digamos, eh... viendo el poder que tenía y guía normal que decidiera pues, no poner el nombre real. ¿no? Yo en los aviso anteriores les de cómo el teatro en Asturiano estaba presente en los actos obreros. Los actos obreros tenían, pongamos, una actuación de una rondalla o de un orfeón, eh, podían tener otra actuación musical que podía ser pues, cantantes de perfectamente, había un mitin, había lectura de poesías, y bien de veces también había eh, teatro en Asturiano teatro que no era lo que se conoce como teatro social no era teatro de combate, no era teatro político de hecho, teatro social en Asturias, en castellano nada más hay como unos 20 autores que escriban teatro social en castellano uno de ellos es José Toral el de ¿a qué van a qué te llevan esas piedras? y claro, yo ponía algo diciendo oye, el asturiano está presente O sea, no hay algo que digan, no, no, no, no queremos saber nada con lo que ha hecho en Asturiano. Esto fuera de los nuestros actos. No, no. El teatro en Asturiano estaba presente. Claro, yo cuando escribí la primera vez de estas cuestiones, era esa historia militante, decía, oye, mira, sí, el Asturiano está presente, ¿no? Un poco, diciendo, oye, no, para, no, para no te fustigar, ¿no? O sea, buscando reconciliarte con la tradición anterior, ¿no? De compañeros y camarades. Pero claro, yo ya... Eh, en aquel mismo trabajo había una cita del noroeste del hermano de Ramón González Peña, que también era socialista, y era Manuel. Esta siguiente también tuvo que ver con 34. Muchas veces eh, queremos de la historia de Asturias lo que nos conviene, ¿no? Eh, él comentaba de Torralba. Este Torralba y era el que os pues, comenté antes, que hacía referencia a cómo les mujeres socialistas en un primero de mayo, fue la en asturiano, ¿no? Eh, y era autor de teatro social en castellano y fue muy representado en Asturias y en otras partes de la, del Estado ¿no? pero cuando van a un pueblo que se llama de Llandellena no sé si lo conocéis está ahí bueno, en la parte de Chena con Ayer si no me engaño mmm, representa el cuadro artístico socialista de Ioniego la obra Justicia de, Torralba, de Eduardo Torralba y entonces la, lo que dice primero dice, oye muy bien, muy bien porque falláis esto es lo primero que dice el noroeste, pero acaba diciendo queremos, queremos eh, el que firma el eh, a nivel particular esto por el castellán que gastaba Manuel Paredes es eh, eh, si queremos eh, eh, esa manera de, de expresarse queremos sin embargo hacerles una observación en esos pueblos sencillos entenderían mejor las obras teatrales en Bable y más adelante cuando ya conozcan mejor el teatro será ocasión de presentarles obras como las del domingo la cultura como la medicina tiene que ser administrada gradualmente yo la verdad en aquel trabajo puse esta cita pero no la exploté Esta cita da para muchísimo. Da para un chino que que 15 páginas perfectamente, ¿no? Porque bien en relación lo que digo de explotar este tipo de testimonios a sí, teatro asturiano en la actividad sobrees, podemos eso tener esa satisfacción, ¿no? por esa presencia o podemos entrar a ver qué tipo de teatro asturiano se hacía. El autor más representado era Pachín de Melas. Como era un autor publicado y conocido no voy a entrar en él. Pero, por ejemplo, representóse de ellas veces un monólogo de Anxielo, bueno, monólogo, pieza dramática, eh, que era Contigo siempre Marillina. Anxielo, en los años de la guerra, hasta el 37, colaboró con el bandu y a la república y después salvó del, de la muria o del campo de concentración haciendo lo propio con los sublevados. Y un autor muy representado, muy publicado, eh, muy conocido. Eh, mismamente mi abuelo, cuando en la fiesta de Navidad, eh, un, un alumno de él, que lleva los tres chaquetes de cielo que lleva una persona que está enfilada y lleva la misma chaqueta, pero él piensa que tiene tres chaquetes porque tan en flauta que piensa que va agarrando siempre una chaqueta distinta. ¿no? Y es por eso lo de las tres chaquetes. Pues la obra que se representaba por cuadros artísticos eh, de Sama. o en este caso el de Sama femenina y en el caso de Uniego de Juventudes Socialistas en los años 30, en el año 34 en concreto y era contigo siempre Marillina y yo creo que decir que soy una obra machista poco, y creo que sería una obra donde hasta se anima a la violencia machista ¿no? de un señor que tiene el alcuño de Funticas, eh, representóse Probe Pinón pues eh, aquí en el Centro Obrero de Altamira du de también por el cuadro artístico de la Nueva pero esa obra de Prove Pinón representóse tres años primero en el Centro Católico de Sición. es decir, el Centro Católico de Sición veía perfectamente para la moral cristiana representar Prove Pinón llegan los socialistas, tres años después ¡Oye! ¡No pasa nada! y es significativo, ¿eh? Andrés Sintel de Raíces Eh, una obra fecha por el Abelicín Fernández Santa Eulalia también representado en Blimea, en El Carballo, en Yangreo, en los años 20. Esa obra justifica la migración, el fecho de emigrar, el fecho de emigrar justifica la emigración, y después, para rematarlo, presenta al protagonista, 16 años después, en esa obra teatral, eh, Torna de Facelles Américas y Rico. Ese es el, el mensaje de Andresínez de Raíces. Y después ya ya llegamos ya al punto de a ver quién puede ser más racionario. Y entonces, claro, la emigración de Fernández Rosete, eh, que también se representó en centros católicos, representó un cuadro artístico eh, de Piloña, de, también de los Comitivos Socialistas. Y en esta obra, La emigración, eh, sintetizó eh, el protagonista es un cura eh, contrario a la emigración, pero cuidadín, contrario a la emigración, y aquí es favorable. a que el campesín, o quien sea, pero digamos, de las clases subalternes, se conforme con la vida de Proeza. Y es sí, y el teatro en un asturiano, o parte de él, que se representa en actos militantes puros y duros. Y Entonces hay que entrar a la cómo allí es posible. ¿no? Había, Dolfo Camilo Díaz, tiene dos trabajos sobre el teatro popular asturiano, y en el primero de ellos, publicado por, en la colección Máscara de la Academia de la Lengua Asturiana, él llega a decir, pero qué, que os faltaba el mismo verano, yo no respondría de esa manera, pero vaya, y ya para acabar para acabar la charla que tuvo, está bien, y antes de que haya aquí una, una fuga general, ¿cuáles serían las líneas a desenvolver y para fundar en un futuro?, Voy a indicar, aquí voy a ser más más corto porque son cuestiones de futuro. Hay que, yo creo que habría que hacer un análisis del epistolario disponible de gente del movimiento obrero. Hay hasta el momento, pues, de Isidoro Acevedo, de Luterio Quintanilla, de Abelino López Entrialgo. Abelino López Entrialgo, después del 34, estuvo y en, en Francia, porque o se o marchaba o acababa mal, ¿no? Ya fuera ...pues eh, ejecutado o en la cárcel... ...etcétera, etcétera... ...y entonces está en Francia y desde allí tiene una correspondencia... ...con les FIES y con la... Y con la mujer... ...y... ...falen mucho del francés... él dice cuenta ellos... Da, tienen también bastantes asturianismos en estas cartas... ...y cuenta ellos que bueno, que están dependiendo de cosas de francés... ...les FIES pregunten... ...y cómo cómo se dice esto en francés y tal... él en una carta... Eh, ...de una amiga de les FIES dice... mira, no, no le voy a presentar a ningún chico de París porque no le van a gustar porque no hablan como los de Tremañes. pero después para mí es más interesante cuando para explicar cómo se pronuncia el francés él usa el asturiano digamos, sabéis que chofer o charret, Chalet vienen del francés ¿no? y entonces, fue esa comparativa y de hecho él usa la expresión en asturiano Pero cuidado, dice, a esos es neños es fíes de él, eh, dice, pregúntale a tu madre Cómo se pronuncia esto en asturiano Oye ¿No? la referencia Por eso digo que el epistolario Puede dar, no sé si mucho juego Pero podría dar más de lo que dio hasta ahora Que no miramos pa' él El papel del castellano La lectura Focos de lectura eh, Divulgación de la lectura El papel de la prensa La cuestión del analfabetismo mm. Hubo un gran alfabetismo en, a nivel del reino de España y en Asturias también fue a poco y a poco reduciéndose. Pero cuando seguía reduciéndose en, en el resto del Estado, en el periodo de la Gran Guerra, en Asturias aumentó. Entonces, estoy allí el materialismo histórico y ese están de no condiciones materiales de las que los posmos no quieren hablar, pues falo yo. en la gran guerra aquí hubo un español de la producción de carbón y entonces muchísimos niños fueron a las mines y a las empresas del metal a trabajar y por eso aumentó el analfabetismo en un periodo de cerca de 10 años porque las condiciones materiales creo que tienen que ver entonces eso es el analfabetismo que de hecho había gente que decía ¿y es que el del analfabetismo en España tan mal fecho? Y yo no, lo que pasa es que tienes que entrar un poco de la historia de Asturias recién y después ver qué pasaba con la población asturiana. De Fechuf en esos años fue un foco también de recibir gente de fuera, aquí en Asturias. En ese sentido, recomiendo la lectura de un libro que se llama Hacia la revolución, de Adrian Schubert, y un libro del 84, pero yo un libro, para mí, eso sí un clásico en el del movimiento obrero de David Ruiz. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque yo un libro que... sí tuvo complementos, pero no fue superado y donde a pesar de que aquí no hay cuestión nacional porque muchas veces analizamos hay historiadores que analicen las cuestiones en base a si hay una cuestión nacional explícita quiero decir, si hay un nacionalismo organizado o un regionalismo organizado o un independentismo organizado y lo que en un reparen ya que hay cuestiones de identidad en conflicto independientemente de eso independientemente de eso lo que pasa es que en Asturias hay un fenómeno como hay, hay una cosa que está pasando de ellos militantes que conocieron el, el franquismo que yo lo que pasa que también con el puyolismo. ¿no? Hay una lectura digamos de cómo las identidades en conflicto llegaron a un punto de consenso y de congraciarse. Eh, yo no estoy de acuerdo nada con esa visión del puyolismo y menos estoy con esa visión de gente que 30 años después están reinterpretando cómo fue la recepción de, de inmigrantes en Asturias. Pongo vos un caso, en los años 50 Llega un señor que morrió Hay unos meses, José el Gallego Y él Cuenta, bueno, tuve De la que llegué, como llega Gallego, tuve de algún problema Pero después nada, claro, después nada ¿Por qué? Porque llena un dirigente de las comisiones obreras Habría que ver Al que no llega nada cómo lo trataban. Y entonces, si leéis el libro de Adrian Schubert Que comenta, situación de la gran guerra eh, Cuando llega esa inmigración ahí vamos, A la gente de fuera si prohibía inscribirse en las agrupaciones socialistas. Hay cuestión nacional. Bueno, hay la especulación o como queramos ver la historia. Eh, bueno, yo eso no, no sigo esa, esa línea. Pero en realidad hay una cuestión identitaria y en conflicto. La cuestión es cómo se visibiliza en conflicto y cómo se analiza. Esos son pasos a dar. Después está el tema de la escuela, lo que llega a la instrucción. Eh, los socialistas, los anarquistas y también después los comunistas creen escuelas en nuestros centros obreros para los fíos de los obreros. Eh, o sea, yo una parte digamos del programa, y la escuela allí en castellano, ¿No? ¿Por qué? Porque al final tú cuál tienes de, de digamos, digamos, lo que ves de referente, ves lo que se te niega. Esos niños no pueden acceder a la escuela. En oficial, reglamentada, porque no hay medios del Estado, porque no hay medios del Ayuntamiento etcétera, etcétera, y tú lo que dices yeah, ofrece ellos lo que se os niega por esas condiciones materiales o por cuestiones políticas, y después está el tema de la extensión universitaria eh, Builla, Posada Fermín Canella eh, González Alegre Leopoldo Alas decimos, bueno, la extensión universitaria no dice nada contra el asturiano sí. muy bien y dice muchas otras cosas Claro, el militante lo que te lleva a hacer como si fuera una búsqueda de Google y donde traiga bable o asturiano, prepararse en ello. Y al final acabes obviando cosas que son más estructurales y mucho más importantes para pa los sucedidos eh, vinientes. La extensión universitaria decía mucho, tenía gran predicamento y que yo sepa, en todo lo que miré, a la única persona de la extensión universitaria a la que se refierta de algo de lo que dice, ya Feliz Aramburu y porque Feliz Aramburu, eh, en, en cuenta de hablar de derecho, de que, o sea, a hablar de las clases sociales y a negar eh, la división de clases y la lucha de clases. Y entonces ya al migú, al que responden. El resto podía hablar, Rogelio Jove que tiene estudios sobre la mitología asturiana, podía hablar de instituciones. Bueno, tú si falas instituciones, yo que sé, la monarquía, eh, podrá ser lo mejor más de nuestro programa, pero no entramos en conflicto ideológico. Fermín Canella, que no era una persona ni republicana, ni de izquierdas, ni socialista, ni anarquista, falaba de historia de los gremios en la Edad Media. muy bien, y una eh, charla instructiva, educativa, ¿no? pero no entra en determinados conflictos con determinados idearios. Por eso es un tema muy importante. ¿no? Y de hecho a mí, más que los textos de esas que, se, que de que se, se publican, me interesa las crónicas, lo que estoy mirando son las crónicas de cómo se valoren, ¿no? cómo se valoren las crónicas. O sea, lo que hay en la admiración y después la subordinación intelectual también explica muchas cosas. Y en realidad esa subversión, cuando se rompe, cuando tú tienes, no voy a decir intelectuales orgánicos a la manera de Gramsci, pero cuando tú tienes personas del tu ideario que son productores de investigación, de formación, de divulgación. En tanto, no tengas eso, mames y subordines a lo otro. Y eso, eh, desde algo o no y la importancia que amerita, pues yo creo que también tiene problemas. Después otro de los genes a seguir sería la de la propaganda. cómo se enfoca la propaganda, cómo tienen que ser los propagandistas, de qué manera y quién puede ser propagandista. ¿Quién puede ser orador? Orador no llega cualquiera, de hecho hay mucha polémica de que hay gente socialista a la que hay que quitar de la oratoria. Porque según determinados criterios, no valen. Aunque no haya referencias lingüísticas, eso también implica en el sentido de que, ¿por qué no tenemos unos datos? Y que a lo mejor, las tres personas que tenemos, Eduardo Varela, que venía de, de Vizcaya, Pues era una persona que en realidad no usaba habían asturiano. Entonces, era imposible. ¿Qué tal? Claro, no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de, de muy poques, ¿eh? De muy poques, que llegan oradores, propagandistas, etcétera, etcétera. Y después, claro, los medios escritos, como comenté antes. El tema del republicanismo. Los republicanos, bueno, eso, en el momento que ya hay partidos que se presentan en las elecciones, los republicanos hay una confrontación, como lo que comentamos de después, sí es con anarquistas, con socialistas, etcétera. Pero. siguen teniendo relación con el republicanismo la cultura del movimiento obrero mama de la cultura republicana y más, y parte de la cultura republicana el republicanismo y una escuela de ciudadanía donde tenemos derechos como el sufragio universal salen de ahí o el derecho a la asociación o el derecho a la expresión no son cosas que invente el movimiento obrero el movimiento obrero al mayor matiza o reformula pero mama de ese republicanismo y entonces hay que entrar en esa cultura republicana Y hay que entrar también en cómo es el republicanismo asturiano. Que el republicano asturiano no es el republicanismo catalán. Y eso a lo mejor también indica los determinados El republicano catalán usaba el catalán d'Avezo. El republicano no. No lo usaba. De manera marginal hay cosas en asturiano en periódicos republicanos. ¿eh? Pero de la misma manera marginal que puede ser en la prensa de Mases o en la prensa obrera. Hay un mmm, dato nuevo que ya esa constitución del Estado Federal Asturiano. Eh, gracias a Sergio Sánchez Collantes porque esto eh, y es verdad que lo llevaron a la Asunción de General a dar una charla sobre la edición y tal, que bueno, que la Asunción General y el Ayuntamiento de Decisión financiaron esa, esa edición que encargaron el prólogo que lleve también Payer, pero eso todo entamó cuando él, investigando sobre el republicano federal de esto de, tienes que buscar hasta donde nunca pensaste pues él, había un dirigente federal que era Pedro Pitiot y él lo que sabía era que emigrara para la Argentina que hizo Sergio? a buscar Pitiot en Argentina y resulta que dio con un bisnieto de ese Pedro Pitiot y Pedro Pitiot llevara la constitución del Estado Federal Asturiano a la Argentina igual que hubo gaiteros que llevaron la gaita para Cuba ¿no? ese yo creo que lleve el primer texto político donde hay una referencia al asturiano dentro de un texto político no entra dentro del, del articulado porque no entra, pero entra en los debates previos que sí se publiquen en el libro y bueno yo una persona en concreto, que hay Víctor Guisa Sola que hay también el que habla de nacionalidad asturiana esos puntos nunca pasan al articulado ¿por qué? porque seguramente hay una correlación de fuerzas eh, ahí teníamos al amigo Eladio Carreño que cortaba y repartía y Víctor Gisela estaba en minoría pero qué interesante que, que se llegara a publicar esos debates previos y que hubiera esa, esa referencia que ya la primera ¿no? porque al final del asturiano como idioma tenemos más referencias de Pimargal que de todos los republicanismos astroianos junto y eso también eh, no vuelvo a lo del verano de Adolfo Camilo Díaz pero es significativo que el padre del repugnismo federal el gran teórico del repugnismo federal que en deyes de los sobres, en artículos y en exposiciones orales falara del asturiano como idioma y del resto, digamos, de la diversidad lingüística de... estatal y que los republicanos asturianos no lo hicieran y es significativo mm, eh, Pepín de Pría cuenta con el que fue republicano federal que en que vino asturiano porque vino porque vino Asturias es un, un republicano federal catalán que cuando tuvo incisión faló ...de la dulzura del bable, ¿no? Cuidado, él llevaba ya años en el gobierno federal... ...y nunca escuchara a ningún correlacionario... republicano federal, manifestarse... ...bueno, de esa manera consoladora, compensatoria... ...como queramos analizarlo ahora... ...pero de esa manera... ...viene una persona de fuera... ...y entonces él dice... ...pues ahí sentí mi primer impulso bablístico... ...dice Pepín de Pría... ...y a partir de ahí, pues... ...derivó en una persona que ...de los millones de escritores asturianos que hay de ese periodo... ...y que hizo un diccionario... que intentó hacer una gramática y que bueno, que marcó un spaortes, no, o sea, no hay, no hay poca cosa el movimiento obrero en Asturias movimientos obreros en Asturias no se puede hablar con una uniformidad, una homogeneidad hay que discutir ese planteamiento eh, y después hay dos cosas hay que analizar las individualidades yo creo en los asientos colectivos pero en realidad los individuos tienen mucha importancia Podría hacer paralelismos con situaciones sindicales ...que yo viví en el pasado respecto a determinados eh, dirigentes de, de un sindicato en concreto... ...respecto del asturiano, pero no voy a hacerlo porque eso sería un ejercicio de presentismo... ...pero está claro que si tú, al frente, digamos, el portavoz de digamos, de la CNT, de la ¿no? De ahora, más menos, si una persona que tiene conciencia lingüística... ...y él dice, sí, sí, yo voy a decir lo que planteasteis, pero yo voy a pronunciarlo en asturiano... ...ese individuo tiene importancia... Sí, él está representando a la CNT, lo que queramos, o la organización que sea. Pero yo como no una comunidad de vecinos, si tú faes eh, el actes de las reuniones de comunidad en Asturiano, ese individuo tiene importancia. ¿Eso qué significa? ¿Desearte creer en los asientos colectivos? No. Pero sí tenemos que darnos cuenta que hay individuos que son importantes para determinadas cosas. Claro, si tú al frente, el que transmite, el que traslada, el que tiene ese papel central dentro de una organización, pues nunca está nada Asturiano... eso también tiene consecuencias más que nada porque lo que provoca es una inercia tú si lleves 15 años viendo a la misma persona haciendo de portavoz miteneando, escribiendo, usando el castellano nada más, eh, la conclusión a quien mamara eso, ya que esa ya la manera de hacer las cosas o una de las conclusiones a las que puede llegar cuidado eh. cuidadín después, comparativos con el movimiento obrero de otras partes del mundo Hay dificultades, comentábamos antes, por cómo establecer esos comparativos para que, que sean razonables y razonables. Eh, después está la situación en la península ibérica. Y después hay cosas eh, que no valen, pero la verdad que son sugerentes para analizar la situación asturiana. Digamos, yo nunca compararía la situación asturiana con la situación de Gales, pero Gales, eh, por una cuestión lingüística y por más cosas, eh, de historias historias de los dos territorios. pero en Gales plantense cuestiones a la de analizar la cuestión del gaélico con el movimiento obrero, que yo creo que son muy interesantes para que, por lo menos, son sugerentes para plantarnosles y traviar sobre elles. Pongamos, la presencia del darwinismo en relación con la industrialización. zonas mineres, zonas industriales, non falo de la historia posterior, pero el darwinismo ya lle un discurso presente na sociedad. Y, bueno, el movimiento obrero tiene tintes darwinistas. Tiene tintes darwinistas. Claro, si el darwinismo social lo apliques a lingües minorizantes, eso también tiene consecuencias. Eso también tiene consecuencias. No puedo hacer la comparativa, o yo, si alguien se atreve con esto, yo pediría que no hiciera la comparativa, pero sí pediría leer eso para plantearnos ciertas cosas y trabajar sobre ellas. A lo mejor no dan en nada, pero a lo mejor pueden dar ahí eh, juego, ¿no? A mí lo que más me llama ye, la situación del Scots. El Scots, falas en Escocia, no ya el gaélico, ¿eh? Que, yo tuve lingüístico y era un poco... El Scots veía un poco como aquí se vio, eh, o, o de algunas personas siguen viendo, el asturiano, ¿no? Digamos, un castellano mal falado, eh, no tienes entidad de idioma, claro, no tienes problemas de intercompresión como si puedes tener con el gaélico o, o con la euskera, ¿no? la diferencia ya que en el scott, pues tienen ahí a un par de personas que son comunistas que se deciden a escribir en scott eh, aunque siguen escribiendo en inglés mayormente y que hasta planteen una reformulación del Scots de cara a, pues, entre comines, estandarizar ¿no? claro, eso no pasa en Asturias pero interesante como un fenómeno lingüístico que podría decirse que tiene asemillantes con, con el asturiano ¿qué podría dar de ahí? la cuestión del Esperanto Eh, siempre sal digo siempre sal digo en la etapa anterior siempre salía no eh, esa anécdota contaba yo en la radio no sé si se salió porque estuve charlando más de la cuenta con Nacio Varillas esta mañana antes de ir a trabajar eh, yo tengo una anécdota de cuando Sergio Sánchez Collantes presentó también un folleto sobre republicanismo sisionés publicado por el término de decisión yo tuve en aquella presentación después Eh, lo de Ateneo Obrero el día del socio ya como los actos obreros y republicanos de, de primeros del siglo XX tienes un discurso del presidente del Ateneo tienes la presentación de una obra y después tienes un acto digamos eh, festivo no puede ser un señor tocando el violonchelo o en el caso de cuando presentó Sergio Sifoietu ya era Carlos Alba con el personaje de Ceyero cuando entamó Alba a representar Ceyero además Con un monólogo que no tienen publicado, pero de calte republicano, la verdad, muy muy prestoso, ¿no? Eh, levantándose dos personas, las dos personas son componentes de la directiva del Ateneo Republicano de Asturias, diciendo que, que marchaban porque eso ya era folclorismo y que pasó ya estaba el esperanto. Ninguna de esas dos personas, que bueno, en realidad ellos falen como, en castellano como en el siglo XIX, por eso también hay que entender para qué castellano se gasta, eh, no son esperantistas. ¿Y entonces qué pasa con el Esperanto? Tenemos esa idea, esa imagen idealizada, ideal, prefabricada de que somos un movimiento obrero internacionalista el Esperanto, ye la lengua artificial eh, que quiere salvar conflictos lingüísticos nacionales ¿no? Una utopía eh, pero en realidad el movimiento obrero combatió el Esperanto parte del movimiento obrero el propio Antonio Branchi eh, en unas notas que tiene en 1918 Eh, a cuenta del Esperanto dice que soy una... En la, cuidado, Granchi aspiraba eh, como comunista, primero socialista primero sardista, después socialista después comunista, a la construcción de una cultura nacional popular, era la expresión de él, ¿no? El contexto esteliano y el que yé, eh, tampoco es comparable pero él dice que esto del Esperanto, bueno, y una cuestión de cosmopolitismo, que claro, choca con esa creación de la cultura nacional popular, y después, cuidado las personas que están ahí con el Esperanto son, bueno, bastante diletantes, ¿quién se dedica al Esperanto? Claro, esto también tiene los dos momentos ¿no? El uterio Quintanilla Ya era esperantista Pero en la, en la escuela neutra eh, no se ponía esperanto Él ponía castellano y francés En la prensa anarquista Desde bien de años ya existiendo La cuestión del esperanto No aprende ningún texto en esperanto De hecho, en esos momentos Quien saca cuestiones del esperanto Pues era hasta la prensa comercial Referencias positivas para el para esperanto Y es verdad que también hubo eh, personas del obrero defensores del Esperanto pero yo creo que al final yo creo que se resume con ese Stalin que mandaba el gulag a los esperantistas mientras en la Checoslovaquia había programas financiados por el Estado Checoslovaco de Esperanto en la radio y en la televisión y entonces hay que en la cuestión monolítica, la cuestión de uniformidad y homoseña respecto de los movimientos obreros ya da algo a desaniciar y después ya si sí, voy acabando hay que hablar sobre el asturiano hay que hablar más sobre el asturiano sobre la presión institucional y oficial sobre el asturiano un cachín del nomenclator general de España del año 1930 el nomenclator recuelle los nombres de población ¿no? en la nomenclatura de entidades se puso la mayor atención en cuanto significaban variantes respecto a la publicación anterior textual, más de ordinario se han castellanizado el nomenclator reconoce que la vibración de la parte asturiana castellaniza los nombres de los lugares de población, de manera consciente y para la publicación y después hay una cuestión sobre la vitalidad lingüística, hay un artículo de Ramón de Andrés publicado en tres asturianes ya tiene muchos años, ya es el año 90 y entonces fala sobre los mitos que hay alrededor de la muerte del asturiano ¿no? Eh, no digo ahora, en el 2016 en 1900 había gente que decía que el asturiano estaba muerto que no existía quieren cuatro palabras y entonces Ramón eh, analiza esos bueno analiza, plantea esos testimonios pongamos de siente el propio Fermín Canella como vos decía antes de un artículo decir, siente de universidad, siente que tiene tribunes en la prensa, siente que a lo mejor tiene eso que se llama profesiones liberales etcétera, etcétera, el marqués de la vega de Anzo este tipo de personas que contrapon para decir, no, no, mira, esta gente dice esto y entonces dirá mandándoles para contraponer la mentalidad lingüística para decir, no, la que no está vivo el pon cosas que se recogen en pues sí, se escritura en asturiano es decir, aunque mmm, discrepemos de esa manera de funcionar, de esa manera de contrastar, eh, lo que tenemos que reparar, y yeah, ¿quién son los que dicen que la que no está vivo y quién son los que dicen que no? porque si no lo hacemos no entendemos nada yo creo que no entendemos nada de cómo funciona la sociedad asturiana y más, para la vitalidad me interesa más el testimonio que dio el cónsul general de España en Miami tuvo hay cosa de 10 años estuvo por aquí para Asturias y en una entrevista que hicieron en la Nueva España él decía que, que la presencia de inmigración asturiana en Miami Tampa que, que fuera muy importante y como ejemplo de eso decía, bueno, en el archivo de Tampa tenemos contratos eh, relacionados con la industria del tabaco redactados en Bable y eso decía el Consejo General de España de que está en el archivo de Tampa o sea, eso, eso muestra o sea si tú te saquen de Arnau en Castrillón y vas a Tampa y tienen que redactar contigo porque te contraten un contrato en asturiano ya que tú solo tienes un código lingüístico hay más testimonios en el sentido de siente de inmigración pero es significativo no tienes los testimonios aquí y tieneslos fuera lo que también complica la, la investigación y ya ahora sí para rematar porque ya, bueno ya llega uno que tiene que beber y tiene que dar un descanso a la gente. ¿a qué te llevan esas piedras? Eh, me vuelvo además de representar este chaquetes de cielo y era esperantista, y era zapatero los zapateros son muy importantes en el momento obrero Y él carteaba ese consciente de Suiza y de Alemania en Esperanto. Estoy hablando, morrió en el año 44. Estoy hablando de antes de la guerra. ¿eh? Y eso llega un fenómeno de los esperantistas. ¿no? Pero Gramsci tiene, aunque no le gustara el esperante y lo hubiera como un rey cosmopolita, etcétera, etcétera, tiene también puntos interesantes. Y quiero acabar con él. Decía: por lo general, para mí es necesario adoptar un punto de vista dialogal o dialéctico. Sin un yaina no soy quien a sentir estímulo intelectual ningún y tal lo que dije en una vegada no me presta tirar piedras en la oscuridad pues mí natural no conoció a granci pero yo creo que cuando ya sea esta o cualquier otra investigación no podemos entregarnos a la especulación sino tenemos que tener datos tener herramienta analítica y también saber muy bien Como cantaban los sintoneras, ¿dónde dirigir el odio? ¿dónde ¿no? dirigir esas piedras? Porque si no, muchas veces vamos a estar retroventándonos, concentrándonos en nuestra salsa y no analizando eh, y decepcionando cómo funciona la dominación en la sociedad asturiana contemporánea. Y muchas gracias.